RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Especial Informativo. Radio Nacional de España. Carlos Núñez. Lourdes Maldonado. Pues vamos, lo primero, llevamos ya más de cuatro horas de apagón eléctrico en todo el país, salvo en las Islas Canarias, toda la península, incluido、eh, la península ibérica, su, incluido Portugal, afectados desde hace cuatro horas cuando se apagó la luz, funcionando con generadores eléctricos los hospitales, funcionando también la radio pública con esos generadores. Todo se ha ido a negro desde hace cuatro horas, pero no la radio pública, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior informando. Puntualmente y de forma continuada, ahora mismo lo hacemos con Lourdes Maldonado, con un propio Padula y también con nuestra red de, bueno, de compañeros, también algunos atrapados, como hacíamos hace unos segundos, pero vamos a esas carreteras atestadas de gente en las grandes ciudades y en las pequeñas: gente que ha ido a recoger a los críos del colegio, gente que se está desplazando tratando de ir a sus trabajos. Vamos en directo con la DGT. José Antonio Pedrosa, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes pues en estos momentos. Desde la Dirección General de Tráfico les informamos que hay cortes intermitentes en todos los accesos a Madrid por las arterias principales para todos los vehículos, salvo ya para el transporte público. Además, también encontrarán tráfico especialmente denso en todas las centrales y salidas de los principales núcleos urbanos del país y, especialmente, destacamos Madrid. Además, siguen sin estar disponibles las cámaras, semáforos y los paneles de información del tráfico, por lo que les recomendamos que eviten los desplazamientos siempre que no sean e e s t t r i c a m necesarios. t n e Les pedimos mucha Precaución en carretera también. Gracias, DGT. Atiendan a las recomendaciones. Liberen el 112 y liberen también las carreteras si es que pueden. Acabamos de recibir información de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a hablar a la Nación en exactamente 13 minutos. Vamos a escucharle. En、eh, directo en este programa especial con Lourdes Maldonado, con el propio Padula, en Radio 5, Radio Nacional, Radio Exterior. Iba a decir hasta la medianoche, porque es la costumbre de 24 horas, no, pero no, no lo sabemos. Pero hoy、no、hoy、reloj. trabajamos sin reloj.、Eh, por cierto, esa comparecencia de Pedro Sánchez a las 5 y cuarto que、eh, llama la atención para que nuestros oyentes hagan una idea también、eh, cómo afecta a nuestro trabajo. Estamos en el 101 de la Casa de la Radio con los monitores apagados, claro. ¿Mm? Normalmente ¿Mm? las señales ¿Mm? las seguimos también visualmente, pero ¿Mm? algo que hoy no va a ser. Monitores apagados, pero Entra la luz por la ventana,、eh, Lourdes, y esa luz nos va a llevar a estar、eh, con los oyentes el tiempo que haga falta y el tiempo que podamos. En la radio pública, a partir de ahora, vamos a mirar todo el mapa de una España en la que se ha apagado la luz, se han ido los plomos. Y estamos con situación en Cantabria, Santander, adelante. Aquí en Cantabria tenemos información de que algunas zonas de la comunidad, como puntos de Torre La Vega, ya van recuperando el suministro eléctrico. El Gobierno Autonómico ha activado el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias para hacer un seguimiento de los centros considerados vitales por este apagón y ha reforzado los servicios del 112. Por otra parte, el Ejecutivo informa de que los hospitales funcionan con normalidad, aunque se ha reprogramado la actividad extraordinaria de tarde. Y en los centros escolares, las clases han sido suspendidas esta tarde. También en la Universidad de Cantabria, los pasajeros del teleférico de Fuente D, en p i c o s de Europa, y de las telecabinas del Parque de Cabárceno han podido ser evacuados sin mayores incidencias. País Vasco, v i v a o Pues por aquí, desde hace ya un par de horas, he ido recuperando la normalidad, he ido volviendo a la luz a los edificios, no a todos, porque sigue habiendo viviendas sin suministro, pero a muchas sí que ha llegado. Han vuelto los semáforos, las tiendas han podido abrir, pero el problema ahora mismo está en los transportes. No funcionan los trenes, ni el metro, ni el tranvía, y os podéis imaginar que hay enormes colas en las paradas de autobús. La gente no sabe cómo volver a su casa, están teniendo que esperar más de una hora y alguno incluso se está animando a emprender el camino aquí, más de, por ejemplo, 15 kilómetros. Los hospitales funcionando con. Los equipos electrógenos y las operaciones no urgentes se han reprogramado para otro día. Y otra imagen, Petronor, dos enormes columna, columnas de humo negro han alertado a los vecinos de m ú s q u i d pero afortunadamente no ha sido nada grave. Lo que pasaba es que el apagón a c t i v a d o por seguridad las llamas de sus chimeneas para prevenir la emisión de gases. El e n d a c a r i e s t á presidiendo hasta ahora una mesa de crisis. El País Vasco se encuentra en la fase 2 de alerta de protección civil. Gracias. Seguimos mapa, Navarra, Pamplona, adelante. Aquí el gobierno foral ha decretado el nivel 2 de emergencia hasta que regrese la normalidad y tengan la certeza absoluta de que así sea. Así lo ha decidido el gabinete de crisis conformado por gobierno, delegación, alcaldes y SOS Navarra que se mantienen activo. Desde las 3 de la tarde se está recuperando progresivamente la luz, con prioridad para los hogares domésticos y luego ya las grandes comunidades. Empresas como Volkswagen o Viscofan han llegado a parar su producción, mientras que el Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, no ha tenido más afecciones. Que la cancelación de operaciones sin gravedad durante esta tarde. El de Tudela y Estella funcionan con grupos electrógenos. En cuanto al resto de incidencias, s p u e atrapamientos en ascensores, también trenes suspendidos y dentro del dispositivo duplicados los servicios de emergencias para poder subsanar estas incidencias y evitar también pillajes durante esta noche. Esa es la situación en Navarra. Estamos pulsando a esta hora de la tarde, cuando son las 5 y 6 minutos, una hora menos en Canarias, la situación de qué manera están viviendo, está afectando este apagón eléctrico a todos los territorios, a todas las comunidades. Seguimos en La Rioja, Logroño. El gobierno aquí de La Rioja ha activado el centro de coordinación. Recomienda declarar el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil. A esta hora está en el nivel 1 y todo cuando parece que La Rioja baja se empieza a recuperar la luz. Calahorra y Arnedo podrían ser las primeras en volver a la normalidad. Y también, según nos llegan mensajes a esta hora en algunos barrios de Logroño, se estaría empezando a recuperar la luz en este momento. Pero ante la incertidumbre, el Servicio Riojano de Salud ha suspendido toda la actividad ordinaria prevista para hoy, a excepción de las urgencias que funcionan con normalidad. Formalidad. Las clases en la Universidad Riojana también se han suspendido, al igual que la actividad productiva, bares, restaurantes, comercio, todo parado por aquí, hasta nuevo aviso. Aunque en algunas tiendas del centro de Logroño, los empleados permanecen a las puertas de e s o s negocios porque no han podido bajar las persianas, ya que son eléctricas y no han podido abandonar los establecimientos. A esta hora continúan todos los recursos de emergencia activos: policía, bomberos, protección civil, pero no se han registrado por ahora grandes incidencias. Pues、eh, estamos en Aragón, en Zaragoza, y queremos escuchar también、eh, allí si、sí, se produce esa expresión, la de normalidad. Recordamos que vamos a escuchar al presidente del gobierno hablar al país dentro de、eh, ocho minutos. Pero, ¿cómo está Aragón a esta hora, Zaragoza? Adelante. Pues aquí en Aragón, poco a poco, vuelve. Sí, que ha vuelto sobre las 3 de la tarde, como en Jaca y en Huesca. En Zaragoza, los barrios que más se acercan a la capital alto aragonesa son los primeros que edificio a edificio recuperan la luz, pero todavía no funciona el transporte más utilizado, el tranvía. Solo los autobuses. Hemos visto a muchísimos viandantes. En Teruel, de momento, parece que la situación de normalidad va a tardar. Además, esta comunidad se encuentra en el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias. No hay incidencias graves hasta el momento. Son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Estamos en emisión especial. Estamos teniendo, como, como pueden comprobar, serios problemas para, para emitir después de este apagón histórico que empezaba en torno a las 12 y media de esta mañana. Ha afectado a toda la península ibérica, ha afectado a España, a Portugal. En Radio Nacional de España les estamos、eh, contando, estamos pulsando todos los puntos que se han visto afectados. Eh, ahora estamos teniendo varios, bastantes problemas, ¿verdad, Lourdes? Intentado... Para emitir. Aquí está Roberto Santomaría, director de Radio sí, Nacional. También.、Eh, hemos bajado rápidamente Carlos Núñez y una servidora, pero tampoco ha funcionado. Ha habido un momento que no sabíamos si estábamos en el aire o no. A las unidades hemos móviles. Vuelto. Hemos、sí. vuelto aquí al estudio 101 de la Casa de la Radio. Yo creo que,、mm. que se ha subsanado de momento. De momento parece que, que podemos eh, emitir. Eh, en estos momentos、eh, todavía no se ha recuperado, según los últimos datos de Red Eléctrica Española, toda la tensión. Estaban hablando de una media de e n t r e seis a diez horas para poder subsanar ese problema, esa caída de la tensión general que se ha producido en, la, en toda la península ibérica, en Portugal y en España. También ha habido、eh, problemas en algunos puntos de, de Francia.、Eh, recordemos que la, presidenta, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, daba una rueda de prensa. En estos momentos está hablando el presidente, no podemos escuchar no podemos lo que está diciendo el presidente del Gobierno. En el momento en el que tengamos、eh, la línea de Moncloa disponible, podremos ofrecer lo que está diciendo el. Presidenta, la vicepresidenta de la comisión, como decíamos, Teresa Rivera,、eh, convocaba hace unas horas a los medios en, en Bruselas, confirmaba que ese problema se había dado solo en España y en Portugal,、sí. eh, que no había constancia de、el、una razón concreta. De hecho, el Centro de Ciberataque Portugués también ha emitido un comunicado. En el, que, en el que ha dicho que, que no tenían constancia ninguna de, de Apelaban un ciberataque. a p e l a b a n a la prudencia, pero、eso、descartaban es. ese indicio del ciberataque. Eso es, que todavía no está, no está clara.、Eh, prudencia al respecto, no hay nada que, que indique que pueda tratarse de, de eso. La comisión está en contacto con España y con, y con Portugal.、Eh, los sistemas están desconectados. De hecho, nos llamaba mucho la atención、eh, que desde Portugal se estaba diciendo. Que iban a tardar una semana en subsanar ese, el problema por, le, por las peculiaridades de, de su sistema. Eh, nosotros, eh, en principio, parece que, que sería entre eso, seis, diez horas, pero que ellos podrían llegar a, a tardar hasta, hasta una semana para. Eso, eso da una idea de la, de, de la complejidad de, de lo que está、sí. pasando, de lo que todavía no tenemos、eh, grandes certezas.、Uh -huh. eh, esperamos y confiamos, insistimos a nuestros oyentes en la, la radio pública, la información es lo primero, pero este apagón también ha afectado a nuestro trabajo y a la,、uh -huh. a la función de, de servicio público、sí. de la radio de todos.、Uh -huh. eh, la verdad es que es algo ajeno a, a, a esta casa, pero cuando se acaba el combustible, se acaba、eh, no、la、sé. energía. Y lo hemos intentado de todas las maneras. Y de momento hemos recuperado la, la línea directa、mm. con los oyentes, pero no podemos、eh, escuchar al presidente. Y es、gobierno. algo que no solo nos está afectando a nosotros, l e nos, está afectando también a, a las televisiones, a Televisión Española. También se les iba, hemos visto cómo se iba yendo, viniendo la, la tensión en directo. Y sobre todo está afectando mucho los transportes. Estamos viendo, se está diciendo desde la Dirección General de Tráfico, desde、eh, todas las autoridades, que no se.、Mm, que Por favor, no se coja el coche. Ahora、Solo、mismo Madrid está, o sea, está totalmente colapsado.、Eh, el presidente del gobierno nos está n diciendo ahora mismo que comparece en torno a y media. Parece que se ha retrasado esa, esa comparecencia.、Eh, ah, mira, hay y hay un tuit, de、eh, Sandra,、Puente. hay un、mm. tuit del ministro de Transportes. Sí. Eh, lo leemos.、Eh, sí. En el día de hoy no es previsible que se recupere la circulación de trenes de media y larga distancia. Por ello, todos los usuarios、uh -huh. que tuvieran previsto un desplazamiento no podrán hacerlo. Trabajamos para que, una vez se recupere el suministro eléctrico, podamos reanudar esos servicios, lo que ya no será posible hoy. Por lo tanto,. Hoy、eh, no va a ser previsible que se recupere、eh, la circulación ferroviaria. Uno de los últimos comunicados que, que lanzaba DIF iba también en, esa, en ese sentido. Pedía, por favor, a los usuarios,、eh, decía que estaba suspendida la, la comunicación de los trenes en toda España, y pedía que, por favor, que no se acudiera. A, a las estaciones porque no van a poder salir esos, esos trenes. Otra cosa distinta es lo que está pasando en los aeropuertos, porque sí sabemos que los aeropuertos cuentan con sus propios generadores es. y sí sabemos que están pudiendo entrar y salir. que Ha habido algunos retrasos, nos lo contaba por ejemplo nuestro compañero de la sala, Dani Galindo, que estaba pendiente de, de venir, creo que desde Italia, y tenía. Sufría un ligero retraso, pero ha podido aterrizar prácticamente a la, a la hora en la que e s t á De hecho,、presionado. Sandra,、eh, nos quedamos más tranquilos、eh, de ese ligero retraso en la comparecencia de,、sí. de Pedro Sánchez, porque、sí. nos da un poco de margen de maniobra. Estamos haciendo todo lo posible, el equipazo de la radio pública, el servicio técnico está dando el 300%,、eh, intentando recuperar como sea esa línea directa、uh -huh. desde Moncloa para escuchar ese mensaje a la nación.、Eh, todos muy atentos, porque es algo que nunca había、claro. pasado en la historia en este País, y cuando pasa algo que nunca ha pasado,、claro. pues nos suscita inquietud、mm. y queremos saber sí,、eh, cuál es sí, la causa.、Sí. Y además、eh, está pasando una, una cosa muy curiosa. Bueno, hablábamos esta mañana con un exdirectivo de Red Eléctrica Española que había tenido además eh, eh, puestos de responsabilidad relacionados con la energía en el gobierno. Y, y nos contaba que lo que, había que lo que consideraban que había pasado era、eh, como cuando se funden los plomos en, en una casa,、eh, que la demanda de, de energía era mayor de lo, que, de lo que se podía ofrecer. Y entonces,、eh, después, bueno, la Red Eléctrica Española no ha, no ha profundizado en, en esas causas o en, en lo que ha podido pasar. Pero, pero sí, que, sí que ha contado que se estaba empezando a recuperar la tensión de, por el norte y por el sur. De hecho, eh, eh, yo, mi familia en Pamplona, sí que tiene cobertura、eh, de móvil, de, no tienen ningún problema. Eh, todavía eh, fallan en algunos barrios de, de Pamplona las,、eh, la recuperación de, la, de esa tensión, de esa energía. Eh, pero n otros s o se está recuperando. Pero Madrid, al estar en el centro de la península, porque parece que la, la, la energía se está recuperando desde el norte y desde el sur, al estar en el centro de Madrid, pues、eh, tiene esos, esos, esos problemas.、Eh, vamos a recopilar, si os parece, con José Luis Dueñas un poco cómo, cómo están las cosas,、eh, qué, es lo que, qué es lo que ha pasado, en qué punto estamos, José Luis. ¿Qué tal? Pues、eh, en primer lugar, vamos a recordar una hora, las 12 y 32 minutos. Ahí es cuando se producía la oscilación en los flujos de potencia de la red eléctrica peninsular. Básicamente, lo que está. Estabas comentando, es como si en casa hubieran saltado los plomos, es decir, no teníamos la capacidad de llegar a la oferta que teníamos contratada. Por decirlo grosso modo, en ese caso hemos tenido a Eduardo Pieto, r director de servicios a la operación de red eléctrica, explicando, llamando a la calma, hablando de esa recuperación en torno a las 6 o 10 horas, de esto ya hace un par de horas al menos, por tanto, estaremos más cerca, entendemos, de esa recuperación. ¿Qué está haciendo Red Eléctrica tratando de recuperar el suministro? Se ha dedicado en exclusiva a las zonas estratégicas. Estamos hablando del norte, del sur, también del oeste. Estamos hablando de zonas cercanas a Marruecos, zonas cercanas a Portugal, zonas cercanas a Francia. Desde ahí se espera recuperar poco a poco el suministro llegando a cada uno de los puntos de la península. Esto es lo que sabemos de momento. Estamos a la espera de conocer cuál es la letra pequeña, digamos, la causa mundana para que todo el mundo lo entienda. Nos quedamos, insisto, con esa palabra: oscilación en los flujos. de potencia de la red eléctrica peninsular. Yo me despido de la antena. t a m b i é n c a r l o s No te vayas muy,、no、vaya muy lejos. Bueno, eh, fíjate, eh, Sandra, Carlos, se ha parado el de reloj、eh, de nuestro pago en particular.、Eh. Sí, sí, sí, es、Ahí、verdad. e es Se v r ha apagado el reloj. 5 y 29.、Eh, va con una hora de retraso. Va con una hora de retraso. Tenero, hora de retraso. Va con una hora de retraso, pero、eh, han sido minutos los que hemos estado fuera de antena. Sufriendo, ¿eh, Carlos? Y recorriendo los rincones de t r a d o del Rey. Gracias.、Sí. Gracias, Sandra. gracias Sandra. Sandra. Bueno, con、eh, 24 horas y las tardes, Lourdes Maldonado, ¿qué tal? Vaya carrera, sí. Oye, Vaya carreras.、Forma. Bueno, bueno, se hace lo que se puede, Carlos. Eh, eh, un placer、eh, compartir estudio contigo, si no fuera por este apagón que tantos problemas está ocasionando、mm. a todo el país. Un apagón inédito del que todavía se desconocen las causas y que recordemos, enseguida está previsto que comparezca Sánchez. Vamos a tratar de escuchar a Pedro Sánchez、eh, dando las explicaciones más de cuatro horas después de que España se haya ido a cero, porque ha habido apagones. Miles de personas han estado sin electricidad en distintos puntos.、Eh, De, de la historia de España, pero este cero absoluto、eh, no se había vivido nunca. Ya se ha recuperado la normalidad en、eh, sitios, en algunos puntos, como por ejemplo en Torrelavega, en el País Vasco, en Navarra, en La Rioja, ya empieza a haber ciertos aspectos de normalidad. Pero todavía queda todo un país que recuperar y van a pasar horas hasta que la normalidad vuelva a nuestras casas. Vamos a ir contándoles、eh, consejos y asuntos bien de interés público, bien de, de interés social, como por ejemplo Dani Hernández, nos decías en el comienzo de este programa especial. Que siguiendo esa recomendación de no desplazarse, la gente,、eh, si no quiere, los que tengan turno de tarde, que no se vayan al trabajo, que se queden en casa si no son trabajadores fundamentales de un hospital o de otro tipo de instalación. n o Claro, lo recuerda el Ministerio de Trabajo ante la imposibilidad manifiesta de poder、eh, desplazarse hasta、eh, el puesto, hasta la empresa, porque, por ejemplo, no funciona el transporte público o, por ejemplo, la carretera、eh, pues、está hasta arriba de, de coches. Pues lo que dice la ley y nos recuerda al Ministerio de Trabajo es que.、Eh, Se Puede percibir igualmente el salario, aunque se falte al puesto,、eh, hasta cuatro días por la imposibilidad de acceder al centro de trabajo, transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo. También recuerda la ley como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes. Como digo, es lo que está comunicando y recordando el Ministerio de Trabajo, y esta es la lectura de la ley. Si, por ejemplo, se depende del transporte público, insisto, para llegar al trabajo y este no funciona, El empresario no puede descontar el día de la nómina. Pues eso, esa es la recomendación, Lourdes.、Eh, Detalles a tener en cuenta.、Eh, tenemos la experiencia de la Dana. Allí、mm, hubo que lanzar también ese aviso, esa recomendación de no ir al trabajo、eh, para evitar males mayores. Ahora、eh, insistimos en ello, porque si no van a seguir las carreteras、eh, atestándose de personas. También decíamos, bueno, es que hay padres que están recogiendo a sus hijos del colegio. Pues tranquilidad para los que estén escuchando desde el vehículo, porque、eh, esos colegios van a permanecer abiertos. Los niños no. Se van a quedar en la hasta calle. Hasta que se vaya、van、el último estar, niño, el último. Claro, van a estar、alumno. con ellos hasta que lleguen sus padres, que ahora mismo están escuchándonos desde un atasco.、Eh, algo que se está produciendo en España, pero también, Sara Alonso, en Portugal, ¿no? Sí, efectivamente,、eh, estamos esperando la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El primer ministro portugués ha comparecido ya hace、eh, un rato, asegura que están colaborando para solucionar este problema, esperan poder hacerlo lo antes posible, incluso en el día de hoy, pero no señalan cuánto. Lo que dice la red en e n e r g é t i c a nacional portuguesa? Es que el problema está en la red española, porque apuntan ha habido un fallo por un fenómeno atmosférico raro, por una vibración atmosférica rara. Inducida. No hay、eh, respuesta por parte de Red Eléctrica Española. Veremos ahora si nos dan desde Moncloa las eh, explicaciones eh, pertinentes. De momento,、eh, en Portugal lo que dicen es que nada está fuera de la mesa, se sigue investigando, pero apuntan no hay indicio de ciberataque. La causa, según señalan, estaría en un fenómeno atmosférico raro. ¿Un fenómeno、y、atmosférico raro? Eso, bueno, tenemos tiempo de, de analizarlo, pero veremos lo que, en lo que se traduce.、Eh, pero tenemos actualización. De la recuperación del suministro eléctrico en distintas zonas del país ya lo hay. En distintas áreas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Es decir, se va ampliando el mapa de España, se van subiendo los plomos de España poco a poco.、Eh, ¿Recuerda algunas, las zonas, Carlos, a ver?、Eh, mira, en áreas, hablamos de áreas, no de las comunidades enteras, de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Es decir, como si、eh, se estuviera cerrando el foco, digamos, sobre el, ese gran. Consumidor de energía que es la Comunidad de Madrid, y tenemos aquí a nuestro compañero Francisco Pérez para actualizarnos la situación precisamente en la capital, donde de momento no tenemos noticia de que en ningún área de la capital se haya recuperado el flujo eléctrico. No, a media tarde parecía que podía volver la electricidad porque algunos semáforos comenzaban a funcionar en algunas zonas de la capital, pero finalmente no ha sido así hasta ahora. La situación en Madrid continúa muy mal y no se ha recuperado todavía el suministro eléctrico. El gobierno madrileño pide la declaración de emergencia nacional, también la activación del ejército, lo hacía a primera hora de la tarde y se ha activado el nivel 2 del plan de protección civil. Eh, como decimos, sigue sin haber luz. El aeropuerto de Barajas sí funciona con normalidad, aunque muchos pasajeros y tripulaciones se han visto afectados por las dificultades para llegar a coger un avión. Así que las autoridades piden a la población que eviten desplazamientos si no es necesario. No funciona el metro, tampoco e l cercanías, tampoco los trenes, como acabamos de escuchar. Los hospitales, afortunadamente, sí funcionan con normalidad gracias a los generadores, aunque se han reprogramado. Todas aquellas citas e intervenciones que no son urgentes. No funcionan tampoco los cajeros electrónicos, la actividad comercial se ha quedado a oscuras y los comercios, claro, han empezado a cerrar. Esta tarde no hay prácticamente actividad comercial en Madrid y, dado que la luz sigue sin volver, pese a ello, muchos supermercados abrían como podían la persiana para intentar vender algunos productos de primera necesidad. Como agua, papel higiénico o incluso velas, nos contaban algunos madrileños. Se pide, importante, no llamar al 112, si no se trata de una emergencia. Y los bomberos, por cierto, no dan abasto para rescatar a personas que han quedado atrapadas en ascensores. Pero afortunadamente, dentro de lo malo, la mejor noticia que podemos contar hasta ahora es que no hay que lamentar de momento ninguna desgracia grave. Gracias,、eh, Paco. Leticia Udiver, estamos pendientes de escuchar al presidente del gobierno que está ahora mismo reunido en la Moncloa con distintos ministros,、uh -huh. eh, analizando la situación y monitorizando cómo poco a poco se está recuperando, como hemos contado hace unos segundos,、eh, el suministro eléctrico en distintas zonas del país. Sí, desde las 3 de la tarde lleva reunido el Consejo de Seguridad Nacional que preside、eh, Pedro Sánchez. Está previsto que en unos minutos comparezca el presidente del Gobierno tras más de cinco horas de, de apagón. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular, como ha comentado Francisco Pérez, están pidiendo la declaración del estado de emergencia. La primera en hacerlo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido la primera en demandar al Ejército. Ha dicho en X: Hemos solicitado al Gobierno de España la declaración de nivel 3 por emergencia de interés nacional. Más tarde, y también en redes sociales, le Seguía el presidente andaluz, Juanma Moreno. Pedimos al Gobierno de España la declaración de emergencia nacional para reforzar la coordinación en todo el territorio afectado. En Andalucía elevamos el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil a situación operativa 2. Es lo que están haciendo otras comunidades autónomas que no han pedido la declaración del estado de emergencia, como Extremadura. Su presidenta María Guardiola también pide al Gobierno de España que active ese Plan 3. Poco a poco se van restableciendo, Lourdes, hubo una cuando d i c Hicimos la cobertura de la Dana, un momento en el que se iluminó、eh, el cartel de, de una farmacia. Y se pusieron los pelos de punta. Aquí solo han pasado unas horas. Allí fueron cinco. Vamos camino de las cinco horas cinco horas. Y cinco es emocionante、horas. escuchar cómo poco a poco algunos sitios y algunas zonas van recuperando el suministro eléctrico y los vecinos y los que están sufriendo、pues、pueden s p u e empezar a recomponer de alguna forma sus vidas. José Luis Dueñas, hay datos de red eléctrica y sabemos ya algunas de las zonas, las comentábamos hace un instante, en las que poco a poco se está recuperando ese suministro eléctrico. No diremos la normalidad, pero sí empieza ya a haber electricidad en d i s t i n t o s Puntos porque esto va por tramos, ¿no? Sí, sí, decimos que esto es una cuestión de tiempo y una cuestión sobre todo de paciencia. Red eléctrica avanza en esa recuperación del suministro en el país, de ese tono eléctrico. Ahora mismo estamos al 50% más o menos de ese músculo eléctrico que estamos comentando. El, red Eléctrica, el operador、eh, publicando en X, habla de recuperación en Cataluña, en Aragón, en País Vasco, en Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Poco a poco vemos, por tanto, que se va recuperando esa normalidad después de vivir este episodio histórico para el sistema eléctrico nacional. Carlos. Pues、eh, tenemos también con nosotros a la jefa del área de economía, a Mercedes Ruiz, que nos va a contar. También, ¿cómo están las comunicaciones? Situación de trenes y aviones.、Eh, recordemos que el tráfico ferroviario se ha cancelado por completo, ¿no? Ha estado cancelado por completo. No sé si en algunas zonas empieza a operar ya o empiezan a moverse algunos trenes. n o、eh, a primera hora de la tarde, el gestor ferroviario d i f anunciaba la suspensión de todos los servicios, hasta nuevo aviso. Y hace unos minutos, el ministro de Transportes, Oscar Puente, en su red social, ha anunciado también que hoy no se va a recuperar la circulación ferroviaria, ni la media, ni la larga distancia, y recomienda. No viajar. De momento, esa circulación ferroviaria queda suspendida. En los aeropuertos, de momento, funcionan con normalidad en lo que a la operativa se refiere, aterrizajes y despegues. El problema es llegar o salir de ese aeropuerto. En ciudades como Madrid, las entradas están colapsadas y eso puede provocar a partir de ahora retrasos porque ni viajeros ni tripulaciones pueden llegar a sus vuelos. Aerolíneas como, por ejemplo, Iberia ofrecen cambiar los vuelos para otro día. Tenemos también, gracias Mercedes a r r o s Aguardado, hablando de economía. Nos decía Ursula von der Leyen: preparen su bolsa con dinero en efectivo. Pues a esta hora, alguno estará diciendo: ves, ves cómo había que hacerlo.、Eh, no funcionan din... muchos cajeros. Exacto,、no. y eso nos viene a contar Rosaguardado: ¿cómo está ese asunto, el de la banca? Sí, Carlos, pues ante la situación causada por el apagón, el Banco de España está en contacto permanente con todos los agentes del sistema financiero español, es sin duda algo que nos preocupa a todos. El, el organismo está monitorizando cualquier incidencia que pueda producirse, y según nos cuentan fuentes、eh, del organismo, las entidades bancarias. Han constituido sus comités de crisis y tanto los servicios、eh, centrales como los de banca electrónica están funcionando de forma adecuada. Si nos metemos en sus páginas web o en sus aplicaciones,、eh, a todo aquello, eso sí, a todo aquel que tenga conexión a internet, podrá ver que、eh, las operaciones están、eh, disponibles. Pero las oficinas y los cajeros, en gran parte del país, se han visto obligadas a cerrar sus puertas o a no prestar sus servicios, en el caso de los cajeros, al no, ser,、eh, al no tener、eh, suministro electrónico. Era imposible、eh, realizarlo. Las operaciones. En cuanto al pago con tarjetas, los TPV están funcionando, pero únicamente si tenían batería o si están conectados a la red. Eso también es muy difícil en la mayoría de comercios, con lo cual ese pago con tarjeta también es muy difícil、eh, y la actividad está siendo muy restringida. Los, los registros de actividad con pagos con TPV, porque、eh, sin duda también los, la actividad en los comercios se está reduciendo bastante. Pues gracias, Rosa. Y pasamos también por los hospitales. Paula Mayoral, ¿qué tal? Buenas tardes. Hospitales que han estado. Estado funcionando y están a funcionando d o y e s t funcionando con absoluta normalidad, y eso es la noticia y la mejor noticia que podemos contar en ese momento. Eso es, Carlos, porque el Ministerio de Sanidad ha informado de que hasta ahora ningún hospital ha reportado incidencias por el apagón. Han garantizado además que la red de centros cuenta con reservas de combustible suficientes para mantener la atención sanitaria. Además, Sanidad mantiene contacto y está coordinando permanentemente a las comunidades y al resto de instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud. Desde el Ministerio apelan a seguir las recomendaciones de, las, de los diferentes servicios de salud que están reorganizando la actividad y se pide que se siga la información oficial. Y que se haga caso de las noticias verdaderas de los canales、uh -huh. oficiales, que se huya de los rumores. Eso es, se huyan de los rumores. Se lo estamos contando en directo Lourdes Maldonado, Carlos Núñez, en 24 horas, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España, en una programación. Especial, de las más especiales que hemos hecho, y tenemos la suerte de poder saludar aquí en directo en el estudio a Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo. Por decir algo. Ha visto qué ambiente hay en la radio, ¿no? Bueno, no solo en la radio, f r ¿no? en, en todo el país、no. y en todos los medios de comunicación que me lleváis llamando todo el día, ¿no? Es, Es un día muy especial, ¿no? desafortunadamente para el sector eléctrico, pero bueno, afortunadamente llevábamos más de 50 años sin tener un apagón de, este, de esta dimensión. Es decir, decíamos、eh, Lourdes y, y yo hace un momento que esto no había pasado nunca, pero sí que ha pasado, sí que el sistema eléctrico se ha ido a cero en algún punto de la historia. Yo acabo de cumplir 49 años y no había habido ninguna ocasión. Sé que en, en los años 60, 70 sí hubo apagones, ¿vale? pero claro, me quedan ya, a mí personalmente me quedan muy lejos.、Sí. Hemos tenido apagones parciales. い Pero esto es muy diferente. ¿eh? Eh, si, queréis, si, si me dejáis ahora, trato de explicar un poquito cuáles son las posibles causas para que lleven a un apagón total, a un cero nacional como el que se ha producido, pero no es algo fácil ¿eh? de que ocurra y por eso, precisamente,、pues、es muy poco habitual. Yo diría que, que por suerte. La verdad es que es una suerte es tenerle hoy, ¿verdad, Lourdes, con nosotros aquí en, en directo, porque tengo aquí anotado también que usted participa en el Comité Técnico de Seguridad del Sistema Eléctrico. No, participé. Participé del Comité Técnico durante cinco años de seguimiento de operación, que es el comité que supervisa. Eh, pues todo esto, ¿no? de cuántas centrales hay, cómo, cómo, cómo se produce la energía y cómo se consume la energía en todo el país. Y allí lo que se hace es una cosa muy importante: todos los años se hace un simulacro de esto. ¿Vale? O sea, aunque no haya pasado en más de 50 años, Red Eléctrica España, que es la empresa semipública, ¿no? es una empresa cotizada en bolsa y por tanto es privada en ese sentido, que la gente puede comprar acciones de Red Eléctrica, pero está controlada por el gobierno. Bien, pues Red Eléctrica lo que hace es que todos los años convoca a todos los agentes dentro de ese ámbito, del Comité Técnico de Seguimiento de Operación, y、eh, hace un simulacro de si hubiera un cero en España. Cómo se repondría el servicio. Y por eso puedo contaros qué está pasando ahora mismo, que es eso precisamente, pues, ¿no? La reposición de pues, servicio, ¿en qué fases va? Pues vamos, vamos a por ello, porque escuchábamos que se iba recuperando poco a poco en algunas、claro. zonas de España, en Andalucía, también en、claro. el norte. ¿Por qué? ¿Por qué en Andalucía y por qué en el y, sí, norte? Imagino es que porque, porque aquí es donde más se consume, pues, ¿no? En el no, centro, ¿o no? no? La zona que peor estaba, nos decía el compañero, era Madrid.、Eh... Bueno, la que peor e s t á es en general todo,、Todos、salvo s donde no haya el norte y el sur, ¿pero por qué el norte y el sur? p o r qué? Bueno, en el norte lo que hay es la interconexión con Francia. ¿Vale? O sea, todo el sistema eléctrico, el, el sistema eléctrico、eh, europeo es seguramente la máquina más compleja que ha diseñado la humanidad hasta la fecha. v a l e Porque resulta que todas las máquinas que hay conectadas a ese sistema giran a la misma velocidad, que es nuestros famosos 50 hercios. Sabéis que aquí es distinto que la de América, aquí las máquinas、eh, giran a 50 vueltas por segundo. n o Bien, pues todas las máquinas están sincronizadas. Entonces, lo que ocurre aquí es que cuando hay un, un problema grave, también lo hubo, por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania. Se desconecta una parte del sistema precisamente para evitar que se contagie el resto del, del, del macrosistema eléctrico europeo. ¿no? Entonces, lo que ha hecho Francia hoy, inmediatamente, en cuanto ha visto que había un problema en la península ibérica, ha cortado. Ha cortado y ha establecido esa frontera. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco, red eléctrica, según va viendo que hay algunas zonas aisladas en las que no hay problema de suministro, es decir, que tiene garantía que al interconectarse con Francia no le van a causar un problema a Francia, les va dando servicio. Por esa razón, entre otras, la interconexión del País Vasco es la primera en reponerse. ¿vale? Porque empiezan a reponer desde Francia el suministro de energía que es. Que no tiene problemas. O sea, es decir, esto nos está anticipando que si ha habido algún problema técnico, y ahora si queréis entramos en eso, no ha sido en el País Vasco. Vale, o sea, esa es la explicación de por、Del、qué、norte. en el norte, pero también está en el, el sur. ¿Y ahora por qué el sur? Vale, en, el, en ese simulacro que os decía de todos los años de reposición, ¿eh? empezando de cero, siempre se parte de algunas centrales muy específicas que son centrales hidroeléctricas, son presas. ¿Por qué las centrales h i d r o e l é c t r i c a s muy fácil? Porque algunas de ellas son autónomas. Es decir, no necesitan a nadie más, pueden arrancar ellas solitas. Con el agua que tienen embalsada, van abriendo poco a poco la compuerta y poco a poco se va produciendo electricidad. En esa medida, con ese control de detalle de esa producción de electricidad, van arrancando. Entonces, algunas de esas, desde luego la que, la que yo he visto en los simulacros, está en Córdoba. ¿vale? Entonces, esa central es crítica porque es la primera que se arranca. Entonces, fíjate, Lourdes, que hay una cosa muy interesante en esto de electricidad. La electricidad, y por eso se va la luz ¿eh? en este caso, tiene siempre que igualar el, la producción a la demanda. Exactamente, tiene que estar permanentemente coincidiendo. Entonces, claro, si una central arranca, y es una central muy grande, o tienes al lado un consumo muy grande que además sea flexible, que pueda ir creciendo según va creciendo la central, o si no se te va la luz otra vez. Entonces, claro, ¿qué se hace? Se arranca con una central muy flexible que es la hidroeléctrica, que puede ir subiendo si ves que la. Si, si el, el, el, El, el indicador que nosotros controlamos permanentemente es la frecuencia del sistema, esos 50 hercios que yo decía famosos. v a l e Fíjate que se controlan con tres decimales. O sea, se controla que la frecuencia sea de 50.000. v a l e Cuando hay una desviación en el tercer decimal, se empiezan a tomar medidas. n o Entonces, ¿qué pasa? Si hay una central eléctrica que empieza a producir más de la cuenta, porque no tiene consumo alrededor, ¿qué es lo que ocurre? Que se empieza a acelerar. Entonces, empiezas a medir que en vez de 50 hay 50,01. Dices, cuidado, la paro. ¿Eh? Bajo un poquito de carga. Entonces, todo eso de ir ajustando exactamente los 50 Hz solamente se puede hacer en centrales de esas que están. Precisamente en el Guadiana y en el Guadalquivir es. son las centrales autónomas que están、entendido, permitiendo la vuelta en Andalucía. Esa es la explicación de por qué en el norte y en el sur、eh, van en la avanzadilla de, de restablecer el suministro. Eh, eh, Jorge, eh, estamos a la espera de conocer las causas. e s、eh, a punto de hablar, Pedro punto, Sánchez. De hablar de ya, de, ya vemos la, Sánchez. la pancarta de、eh, esa línea que nos llega de vídeo de acción de gobierno. En unos minutos va a hablar el presidente del gobierno. Eh, claro, eh, sobre las causas,、eh, nos、ah. contabas. Que, que todos los años hacéis un simulacro de cero eléctrico, que es lo que ha pasado.、Eh... ¿Cuáles son las posibles causas? Desde el Gobierno、eh, piden cautela,、claro. eh, parece que descartan ese ciberataque, pero ¿cuáles son las causas que pueden originar este cero eléctrico? Porque hablan de un fenómeno atmosférico adverso que nos ha dejado un poco descolocados, a la espera de que ahora Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, nos dé más respuestas. La verdad es que dudo que el presidente del Gobierno pueda dar respuestas hoy sobre las causas, ¿vale? porque es un tema muy complejo, que llevará seguramente meses de lucidar. El último gran apagón que hubo en La Palma. Eh, que dejó a la palma fuera de servicio durante más de un día, nos llevó 10 meses. 10 m e s s Saber lo que había pasado, exactamente. Sí, sí, porque no es fácil. Y era un sistema mucho más pequeño. Por tanto, más fácil de identificar. ¿no? Eh, a ver, yo lo que sí que os puedo decir es que el sistema eléctrico nacional aquí en España se opera en lo que llamamos la regla N-1. ¿Qué significa esto de N-1? Que ante la caída de cualquier elemento simple, y subrayo cualquier, elemento, Da igual que sea una subestación, una central, un, una gran industria, da igual. Cualquier elemento simple se cae y el sistema sigue funcionando con total normalidad, ni nos enteramos. v a l Entonces, e para que haya un apagón, lo que tiene que haber es un fallo que, es, que sea en N-2, es decir, que haya ya un fallo múltiple. Un fallo múltiple. Esto para empezar, o sea, un fallo simple no puede tumbar el sistema eléctrico. Bien. Ha habido una concatenación de, de, de fallos. h a fallos, exacto. Pero, ¿Pero es、bien. que además luego hay una segunda cuestión. Que es que el sistema tiene lo que llamamos la selectividad de protecciones. Hoy vamos a aprender todos mucho. Bueno, ¿eh? bueno, pero estás h i e n d o mucho. Y en estos días, no, no, estas claves、sí. son auténtico oro. b u e n o q u é es esto de la selectividad de protección? Fijaros, el sistema lo que tiene es unas protecciones que son automáticas para aislar el fallo. ¿Vale? Imaginaos, r por ejemplo, una de las subestaciones, yo diría la más importante, que hay en España es la subestación eléctrica de La Mudarra. v a l En e Valladolid. Esta subestación,、eh, pues confluyen en ellas un montón de líneas eléctricas. n o Entonces, imaginaos, r por ejemplo, que hubiera un atentado terrorista en la mudarra que disparara completamente toda la subestación. v a l e Ya digo que a, a, eso es un fallo simple y no llevaría ningún apagón. v a l e Pero por lo que fuera, hubiera un incidente en paralelo con otra subestación que sustituya a la mudarra en caso de apagón, es decir, la que está en N-1. ¿vale? Bien, en este caso habría varias, pero bueno.、Eh, supongamos que eso. Ya nos lleva a un problema de cero. Lo que hacen la s s e l e c t i v a s de protección es que detectan que hay un problema en Valladolid y aíslan la zona de Valladolid, v a l e porque están preparadas para saber dónde está el problema y disparan más rápido las que están más cerca del problema. v ¿vale? a cual l lo e con Por eso es muy difícil llegar a un cero, porque se tiene que poner, en primer lugar, un fallo múltiple en un elemento de red, y en segundo lugar, que sea tan grave que las protecciones no tengan tiempo de aislar el fallo de forma automática. Porque esto es lo que se hace. Las actividades de protección s actúan de forma automática. ¿vale? Entonces, esto ya es muchísimo más difícil que esa perturbación se produzca ¿eh? a lo largo de toda la península ibérica, o m á h s i producido, que ha llegado, por supuesto, a Portugal. Por lo tanto. Que sí sabemos, una de las certezas o de las pocas certezas que hay hasta ahora. Un、eh, fallo múltiple. Un fallo múltiple. múltiple eso, 100%. Y, y, un... y con varias、eh, movidas más, aparte y, de, y de y eso. ¿no? eso es. Y además extendido al, a lo largo de, de un territorio muy amplio y que eso ha tenido que pasar por encima de toda la selectiva de protecciones, ¿no? lo cual es muy complicado.、Eh, Jorge, ahora mismo, más allá de, de dar. Con, el, con la clave. ¿Cuál es la prioridad ahora mismo、eh, para saber en lo que está red eléctrica, las empresas、eh, trabajando ahora mismo? ¿Cuál es la prioridad en este país? La, la, la prioridad claramente es reponer el, el suministro poco a poco a partir de lo que está ocurriendo en el sur para tratar de conectar el sur con el norte. Es decir, lo que está buscando ahora claramente red eléctrica es con, volver a conectar la península ibérica completamente, no solo las zonas aisladas del norte, completamente con Francia. Pero, porque eso es lo que、mm, dé la garantía de poder claro, pero, empezar a conectar Descargas. Para que todos lo entendamos, red eléctrica、eh, mm. capitanea ahora mismo、claro. con las empresas eléctricas. ¿Y qué tienen que、claro. hacer esas empresas eléctricas? Bueno, lo que está dando es órdenes de arranque a algunos de los grupos. Entonces, como os decía, primero van a arrancar las pequeñas centrales hidroeléctricas que ya están arrancando, ya las estamos viendo, de ahí la energía en el sur.、Eh, yo daría una recomendación a la población que nos esté escuchando, que es que no jueguen con los interruptores, porque eso eh, eh, dificulta el problema. Es decir, si tienen el interruptor encendido, déjenlo. Y si lo tienen apagado, déjenlo también, pero no estén encendiendo y apagando los interruptores, porque eso es lo. Porque, claro, red eléctrica,、Probando. ¿qué va haciendo? Claro, lo que va haciendo red eléctrica no, es. Prueben, hasta que ya、claro, se resabe el i e o Eso es, es red eléctrica cuenta, ahora poco a poco va conectando cargas. Pero tiene que ser muy poco a poco, porque ya digo que la producción y la demanda tienen que ir exactamente igualadas en tiempo real. Entonces, claro, si, imagínate que yo conecto ahora una parte de, de la ciudad de Sevilla. Y tengo una carga por el aire acondicionado de lo que sea. Y la gente de repente me apaga todos los aires acondicionados y eso me produce una bajada inmediata del consumo. ¿Qué ocurre? Me puede volver a tirar abajo todo el sistema. v a l e Y entonces tengo que volver a empezar a arrancar desde cero. ¿Vale? Sin embargo, si yo cuento con que Sevilla está consumiendo 100 megavatios y ya cuento con esos 100 megavatios y no me fluctúan esos 100 megavatios, sé que hay una carga firme de 100 megavatios. Por、uh -huh. tanto, recomendación a estas horas, que ya se está empezando a restablecer el suministro, es no jueguen con los interruptores ni con los electrodomésticos ni con nada. Déjenlo como esté. Déjenlo como esté.、Eh, más recomendaciones, Jorge, porque conviene ¿Sí? desenchufarlos, conviene、no? quitarlos. Eso esta mañana sí. Antes de que, ahora ya no. Antes de que se restablezca. <risa> no, ahora ya no. Ahora lo mejor para, para restablecerlo cuanto antes es dejarlos como están. Porque no hay riesgo de que una tensión pueda estropear esos e l e c t r o d o s t i c o s Bueno, hay, hay, un, hay un cierto riesgo de que pueda haber una sobretensión, sí,、mm -hmm. sí que lo hay.、Mm -hmm. Pero es mejor porque si no, es que no va a haber luz en muchas más horas. Pues es aquí el <risas> director de Radio Nacional que nos va a contar además que estamos emitiendo no solo en Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior, sino más allá. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bueno, pues estamos、Roberto. teniendo problemas a lo largo de toda la tarde. Tenemos preparada una unidad móvil, por si acaso la casa de la radio se queda sin electricidad. Estamos teniendo problemas con los dos grupos lo que electrógenos. Se electrógenos, selectividad de e l e t r i c i d a Claro,、protección. porque cuando se cae la luz,、eh, saltan dos grupos electrógenos de la casa de la radio, que a su vez están alimentados por baterías. Pero ya sabes. Cuando confluyen todas las circunstancias, si algo puede salir mal, siempre saldrá El fallo mal. Fallo múltiple del que hablábamos. Bueno, y lo que hemos tenido que hacer al no poder utilizar los sistemas informáticos, pedimos disculpas a los oyentes de Radio 3 y Radio Clásica de Radio Nacional de España, porque hemos tenido que unificar todas las señales de todos nuestros canales: Radio Exterior, Radio 5, Radio Clásica y Radio 3. En la señal que estáis vosotros tan estupendamente haciendo, chicos. Pues aquí seguimos. Gracias, Roberto. Hasta María. ahora. Hasta a h o a Seguimos s dando información a los oyentes en espera de que comparezca el presidente del gobierno, eh, Lourdes. Eh, y atentos, con la, con la sí, suerte de tener a Jorge, a contándonos a todo un experto, explicándonos、sí. también, además, aparte de l o s palabras, que lo está explicando maravillosamente bien. ¿Me、eh, dejáis que os cuente luego cómo, cómo se avanza? Porque por llegado, es, estamos solo en las hidroeléctricas, las centrales hidráulicas. ¿no? Hay que decir una cosa también, por suerte, no sé si lo sabéis, pero en España. En España, en este momento, tenemos la, los embalses en prácticamente en un máximo histórico, sobre todo en el Guadiana. También、mm. lo digo porque normalmente en estas épocas del año no siempre el Guadiana está bien y ahora está al 70%. Esto es muy bueno para el restablecimiento del servicio porque las centrales、ah. hidroeléctricas son las más flexibles de todas. Entonces, que los embalses están llenos, eso facilita, puede ayudar,、eh, facilita que, que esas centrales、mm -hmm. puedan jugar. ¿Eh? ¿Verdad? Porque si no, si, te si te... los embalses estuvieran vacíos, hay, hay centrales directamente、pues、que, es que no podrían producir. El año pasado, a estas, a estas alturas, claro, desde luego、depende. que no estaban muero, en esos niveles. El Loro está mejor, desde luego el Tajo no está, como lo hemos visto ahora, no lo hemos visto en los últimos 20 años, y el Guadiana también está bastante、eh, bien. ¿vale? Pero ¿tú? luego seguimos, e s p e r a d o n al lunes. Es que de ahí dices, vale, bien, esas c e n t r e m o s la hidroeléctrica. La hidroeléctrica puede soportar del orden del 20% del total de electricidad del país, y el resto, ¿qué hacemos? Eso no sirve para volver a conectar. Barcelona para poder volver a conectar Valencia, Madrid y demás. Esto no, no nos vale para esto. Entonces, ¿qué ocurre? La prioridad inmediata que me preguntabais antes es: lo primero que hace red eléctrica es dar servicio a las centrales de gas. Las centrales de gas no son autónomas. Las que queman gas para producir electricidad, lo que llamamos los ciclos combinados, estas no pueden arrancar ellas solas. Tienen un grupo de arranque que es eléctrico. Entonces, ese grupo de arranque es el que ahora mismo está red eléctrica dando servicio o a sea, las líneas que interconectan. Las centrales hidroeléctricas que son las primeras en entrar y las centrales de gas son las primeras que se ponen en servicio para alimentar los grupos de arranque de las centrales de gas. Y entonces arranca las centrales de gas. Y las centrales de gas tienen un tiempo de arranque desde frío de 5 horas. Por esa razón, desde que a mí me han preguntado esta mañana a las 12 y media cuánto tiempo iba a pasar, he dicho yo mínimo 5 horas. ¿Vale? Por esa razón, el suministro, aunque puede empezar, ya digo, en la interconexión del norte, la parte de Portugal. Eh, perdón, la parte de Francia, de interconexión con Francia, empieza antes. Y la, la zona muy cercana a las centrales hidroeléctricas del sur también, porque son las primeras que arrancan y porque están en esa línea que interconecta la central hidroeléctrica con la central de gas, son las primeras, y ahí sí que hay suministro, s pero realmente los suministros grandes no van a empezar hasta ahora, justo ahora que están pasando las 5、claro. horas, porque ahora es. están empezando a arrancar. Las centrales de gas, que es la fase 2 del proceso de recuperación. Bueno, pues has dado en la clave, ¿eh? decías esta mañana 5 horas,、eh, sí. y ahora, bueno, con tu bola de cristal,、eh, a esta hora de la tarde, bueno, es que tenemos parado el reloj del de de estudio,、eh, son a punto de llegar、son、a las 6 de la tarde. Casi de la tarde eh, ¿Te ¿eh? atreverías a aventurarte, Jorge, cuándo podría estar restablecido el 100% del suministro? El 100% seguramente llevará más de un día, pero más del 80% serán del orden de 10 horas. O sea entre ocho y diez horas es lo normal. Si todo horas, va bien, hay que, ver, vamos a ver, hay que ver la causa. Es que no, no, no tenemos ni idea de la causa. ¿no? Eh, yo, desde luego, no quiero alarmar a la población. ¿no? Yo, yo esta, esta teoría de la confabulación y del ciberataque y tal, yo hasta que no se demuestre, no, no le voy a dar ningún crédito. ¿no? Pero、eh, imaginaos, r por ejemplo, que hay, efectivamente hay un problema en una subestación principal. ¿Vale? Y que ese, ese problema, como digo, ha tenido que ser múltiple. Una decir, subestación p r i n c i p a l como la de Valladolid, como、decías. la de la Mudarra, efectivamente. Y que eso además ha sido múltiple. Es decir, que ha producido afecciones en otras subestaciones que están en la zona. Pues seguramente la zona de Valladolid y de la Mudarra lleve más de un día reponer、más、el suministro. Claro, lo que ocurre es que ahora sí. Ahora al intentar arrancarlas, van,、eh, a, como van muy poco a poco, van a ver que el fallo está ahí y ahora sí que va a funcionar la selectividad de protección y se las va a h i l a r completamente. Entonces esas zonas seguramente tardarán más en recuperar. Digo las que estén afectadas, pero claro, ahora mismo no sabemos ahora por Por ejemplo me decís, la ciudad de Madrid. ¿Cuándo va a recuperar su normalidad? ¿Mañana vamos a poder ir a trabajar normalmente? ¿Va a haber semáforos a las 7 de la mañana y demás? Y te digo, pues no lo sé. Porque si hay un problema en una subestación principal de, de, los, de las que son. Madrid lo que tiene son, es una serie de, de subestaciones alrededor, una especie de M40 de subestaciones eléctricas, que están todas interconectadas entre sí, están malladas. Lo que quiere decir que si una falla, no pasa nada, porque es un círculo y entonces se repone desde cualquiera de las otras. ¿no? Pero claro, si hay un fallo múltiple en las proximidades de Madrid, pues tendremos un problema en Madrid que seguramente nos llevará más de un día. a Reponerlo,、uh -huh. es decir, no podemos aventurar el tiempo. s í podemos decir que la mayor parte de la gente tendrá luz, eso en torno a 8 a 10 horas después del fallo, a, a es decir, las de entre la las 8 o las 9 de la noche. o c Hay e un problema a esa hora que es la puesta de sol. ¿Y por qué hay un problema en la puesta de sol? <risa> claro, España ahora mismo tiene、eh, en este momento, además en el mes de abril, su mayor fuente de energía es la producción solar fotovoltaica. v a l e Ojo a lo que acabo de decir. La mayor fuente de producción de energía del país en este momento es la producción solar fotovoltaica. Digo porque hace 10 años era el 2% y ahora es la mayor. Y lo que ocurre es que a esa hora está empezando a caer y cae en picado. Entonces, la reposición a las 9 de la noche es mucho más difícil que la reposición a la 1 de la tarde cuando se ha producido el apagón. Porque a la 1 de la tarde la producción solar es fiable. Igual que os decía antes, no toquéis los interruptores, las centrales tú conectas y sabes perfectamente lo que van a producir las, las centrales solares. Sin embargo, a las 8 y media de la tarde hay una incertidumbre enorme. Porque parte del país tiene un poquito de sol, parte del país ya no tiene sol. Y por tanto, algunas están dejando de producir en ese momento. Así que va a ser difícil. Yo o sea, me a v u n t a r í a e n yo me apuntaría más bien h a c i a Las nueve y media o las diez por eso, porque una vez pasada la puesta de sol, cuando ya no se cuenta con ninguna producción solar fotovoltaica, red eléctrica tendrá más fácil prever cuál es el consumo de electricidad.、Mm, eh, Jorge, eh, y una vez que se restablezca, quizá mañana, aunque el grueso hoy,、eh, ¿hay peligro de que se produzcan réplicas、eh, de apagones?、Pues、¿Se queda debilitado、eh, el sistema? Depende de por qué haya producido. Vuelvo a lo de antes, ha sido un fallo múltiple, seguro. Si ese fallo múltiple es un fallo de difícil reposición, porque hay fallos múltiples que son de fácil reposición, porque hay, por ejemplo, imagínate que se ha quemado un transformador. En la mayor parte de subestaciones críticas del sistema están allí los transformadores de repuesto. Por tanto, si se quema un transformador, se sustituye el transformador. Y seguramente una brigada que estuviera allí local, desde primera hora, en cuanto ha visto humo en un transformador, está reponiendo el transformador. Por tanto, cuando Red Eléctrica llega a reponer su suministro, es como si no hubiera pasado nada. Así que no hay ningún problema. Ahora, imagínate que, por ejemplo, ha habido una línea. Yo esta mañana estaba con un. Un compañero、eh, venezolano, cuando ha pasado, dice: Aquí no tenéis iguanas. Digo, ¿no? ¿Por qué? Dice: Porque Maduro siempre decía, cuando se iba a la luz allí, que había sido una iguana que se había puesto encima de, <risa> del cable. Esa de o era ¿no? la excusa. ¿no? Esto, <risa> sí, esto me decía él. Entonces, decía: No, aquí no hay iguanas. Digo, pero en fin,、eh, sacando la broma aparte de、mm -hmm. Jesús, es que、eh, efectivamente, si es un cable, es una línea de alta tensión que ha sufrido un deterioro importante. Pues ahí no sabemos. Esto puede llevar muchas horas, claro.、Uh -huh. eh, también las centrales nucleares, ahora mismo、ah. apagadas,、eh, no dan energía al sistema por falta de demanda, por seguridad,、uh -huh. eh, pero su operativa interna sí que está funcionando、eh, y creo que tienen combustible para funcionar con energía diésel、eh, para una semana o incluso más. Más de una semana, efectivamente. Las centrales nucleares, como todos sabemos, son un, un punto crítico de seguridad del sistema nacional y efectivamente los siete grupos que hay en España pasan pruebas. ¿Eh? Cada, cada dos años pasan una prueba en la que garantizan esto: que son capaces de. de... Ojo, lo que has dicho es muy importante: no están produciendo electricidad, ¿vale? lo que están haciendo es garantizar que el uranio que hay dentro no tiene una reacción en cadena, es decir, que no hay un problema mayor por una. Explosión de la, de la central nuclear. ¿no? Entonces está conteniendo la reacción ¿eh? y eso lo está conteniendo un grupo electróqueno que efectivamente está preparado para un apagón no de un día, sino de más de siete no, días. ¿no? Vamos a escuchar al presidente del Gobierno en directo. p r e c e n c i a Acabamos de concluir el Consejo de Seguridad Nacional que he convocado personalmente para dar respuesta a la crisis de electricidad que sufre nuestro país desde esta mañana. Como saben, se ha producido en el día de hoy una fuerte oscilación, en términos técnicos, en el sistema eléctrico europeo, que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la Península Ibérica y en algunas zonas del sur de Francia. Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Además, hay tres comunidades autónomas que han solicitado formalmente el nivel 3 de emergencia de protección civil: estas son Andalucía, Extremadura y Madrid. Y el Gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión, y hará lo propio con otras comunidades autónomas que lo quieran. Mientras tanto, los técnicos de red eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar esto es lo más importante ahora mismo el problema lo antes posible. España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario.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 Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales. El tráfico portuario funciona sin incidencia. El tráfico aéreo tampoco se ha visto afectado, aunque hemos、eh, decidido reducirlo un 20% para garantizar la seguridad y el funcionamiento fluido. Y respecto al tráfico ferroviario, está detenido, como saben ustedes, por motivos de seguridad, de seguridad pública. Para los pasajeros, los trayectos de media y larga distancia no se recuperarán hoy, pero los equipos están trabajando para tratar de recuperar los servicios de cercanía lo antes posible. En lo que respecta al plano económico, los cajeros automáticos de, de muchos bancos se, se han visto afectados, pero los sistemas de pago, tanto mayoristas como minoristas, están funcionando con normalidad, como también lo está haciendo la banca electrónica. Lo más importante ahora, Es seguir las recomendaciones que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía hasta que esta crisis se haya solucionado. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. r En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia como ha ocurrido en otras crisis.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 Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico. Vamos a pasar unas horas críticas hasta que recupera, recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Por tanto, hagamos uso responsable de la telefonía móvil. De manera responsable, insisto, y también hagamos llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente、eh, necesario. Las administraciones públicas competentes han puesto en marcha sus protocolos para auxiliar a las personas que están viéndose afectadas. El Gobierno está comunicándose, como no podía ser de otra manera, con el Jefe del Estado, con Su Majestad el Rey, con los distintos grupos parlamentarios, con nuestros socios europeos, con las instituciones comunitarias y también con la OTAN. Quiero transmitir que España cuenta con mecanismos para afrontar este tipo de situaciones, empezando por los servidores públicos, por nuestros magníficos servidores públicos de todas las administraciones que están realizando una labor encomiable en un día difícil como es el día de hoy. Una vez más, Quiero apelar a la ciudadanía para colaborar con todas las autoridades, para actuar con responsabilidad y civismo, como siempre hemos hecho durante crisis pasadas. Soy consciente, somos desde el Gobierno plenamente conscientes del tremendo impacto y la trascendencia de lo que hoy está ocurriendo, de la, de la grave alteración para la vida cotidiana de la gente, de las pérdidas económicas en negocios, en empresas, en industrias y de la angustia. 私たちは。 Señor p r e s i d n s e c u e n c i a d e e s t e c o r t e de s u m i n i s t r o de e s t e a p a g ó n e n todo caso, que nadie lo dude, el Gobierno está trabajando y va a trabajar por conocer la causa de este corte de suministro eléctrico. Ahora, en todo caso, la prioridad es trabajar para que cuanto antes recuperemos la normalidad. Sí quisiera informar a la ciudadanía y también a los medios de comunicación de que hay convocado un nuevo Consejo de Seguridad Nacional a partir de las siete de la tarde, donde evaluaremos la situación y tomaremos, en su caso, medidas adicionales. Gracias. Palabras en, Palabras en directo de Pedro Sánchez, que han podido escuchar en Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, Radio 3, Radio Clásica, todas las emisoras、eh, conjuntamente de esta casa, con Lourdes Maldonado y con Carlos Núñez, 24 horas y las tardes, unificados también y contando todo lo que está pasando. Ha dado el presidente del Gobierno unas recomendaciones interesantes que les vamos a resumir, pero bueno, son las que les hemos ido contando a lo largo de, de la tarde: ¿no? la reducción de desplazamientos, seguir la información. Información oficial, el uso responsable del teléfono,、eh, no llamar al 112 si no es absolutamente necesario. Las pérdidas económicas, ha dicho el presidente, también、si、va, habrá tiempo de abordarlas, de cuantificarlas. Y habrá un nuevo Consejo de Seguridad a partir de las 7 de la tarde. Se volverá a reunir. Pero vamos a hacer un resumen de todo lo que ha dicho Pedro Sánchez, porque hay algunas comunidades que han pedido、eh, la declaración máxima de protección civil, de alerta, el nivel máximo el nivel de, protección civil, de protección civil, ese nivel 3. Y está con nosotros Mar Lupión del Área Nacional, todas las áreas volcadas en, en contarles cada detalle de lo que pasa. Y Mar Lupión nos va a resumir todos esos datos que ha dado, porque el Gobierno tomará el control de lo que está pasando en Esas comunidades, Mar. Sí, en concreto se ha referido a las tres comunidades autónomas que lo han solicitado, que han solicitado ese nivel 3、eh, de emergencia, que han sido Andalucía, Extremadura y Madrid. Además, Pedro Sánchez ha dicho que cualquier otra comunidad que, que lo solicite también、eh, recibirá esa atención. Como decías, Carlos, de momento Pedro Sánchez reconoce que no hay información concluyente, pide a los ciudadanos que se informen a través de los canales oficiales, no descarta ninguna hipótesis de momento y asegura que los ministerios. Los ministerios competentes ya están trabajando para que todo vuelva a la normalidad cuanto antes. Ha insistido además en que el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se está ampliando, pero que de momento no hay problemas de inseguridad, que el sistema de salud está funcionando bien, no hay incidencias tampoco en los puertos marítimos. En el tráfico aéreo dice que tampoco, aunque se ha reducido un 20%. Y en los trenes, como ya hemos estado escuchando desde que comenzara este especial, está detenida esa circulación por seguridad. La alta y media distancia no se va a recuperar hoy, pero trabajan para que las cercanías, cercanías se puedan recuperar lo antes posible. Cajeros afectados, pero métodos de pago funcionando, dice el presidente del Gobierno. Que ha cerrado con varias recomendaciones, como reducir los desplazamientos, que se haga caso a la información oficial, que no se propaguen bulos, llamaba la responsabilidad de la ciudadanía, y que se haga un uso responsable del móvil. Reconocía Pedro Sánchez que estamos en horas críticas, que las llamadas sean breves, que se recurra al 112 solo cuando sea realmente necesario, y a las 7 de la tarde、eh, se volverá a producir una reunión de ese Consejo de Seguridad Nacional para hacer un seguimiento de la situación. g r a c i a n Recordaba Pedro Sánchez que están en contacto tanto con el, con el Rey como con los grupos parlamentarios, también con la Unión Europea y con la OTAN. Gracias, Mar Lupión. Vuelve, b u r e p i o Padula, que hemos estado en tal, otros eh? sitios eh, eh, des, para, Lourdes, para mantener、eh, la emisión. Hemos estado distribuyéndonos.、Eh, nos hemos lo, hecho unos cuantos iba a decir kilómetros, unos no metros pasos. a a n e m e c h o s c o s kilómetros a lo largo d e parado del día. Lo contaremos, lo contaremos todo lo que <risa> ha pasado esta tarde. Seguro que <risa> alguien nos ha podido grabar corriendo por los pasillos y, los,、eh, y las escaleras. Pero tenemos con nosotros a Jorge. Jorge、Morales, que nos comentaba、eh, algunos aspectos técnicos de gran valor informativo para estas horas en las que、eh, Pedro Sánchez ha dicho hagan uso de los canales informativos oficiales y en ese t momento Radio Nacional está actuando como uno de esos canales,、eh, es de lo poco que se puede escuchar ahora mismo en,、eh, en antena. y Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía,、eh, hemos hablado de muchos aspectos y de cómo un corte eléctrico afecta también, lo decía el presidente del gobierno, a otros sistemas, c o m o Los sistemas de comunicación, todos pegados al teléfono, todos mandando mensajes, todos llamando, pero no hemos hablado del agua, del flujo de agua que está garantizado, pero hay casos en los que determinadas urbanizaciones o determinados edificios, según tengan ligado ese flujo de agua al el flujo eléctrico, puede verse interrumpido en ese caso. Claro, en el sistema hidráulico hay muchas bombas y las bombas normalmente son eléctricas. Y por tanto, normalmente cuando hay un apagón de, ese, de esta dimensión, inmediatamente lo que se sufre luego es un, un, un, una restricción al suministro de agua. ¿Cuál es el problema? Si la gente lo que empieza ahora es hacer acopio de agua, ¿vale? va l e v a a ser peor, porque lo que hacen es que fuerzan el que esas bombas produzcan más y por tanto se quedan sin batería antes. v ¿vale? Así l e a que yo, yo llamaría la tranquilidad. Ya digo que lo normal es que antes de las 10 de la noche más del 80% del país tenga el suministro eléctrico restablecido y que además los servicios esenciales son los primeros que se ponen en, su, en servicio. Es decir, red eléctrica, el trabajo que está haciendo l a red eléctrica es un trabajo que saben hacerlo. Insisto que, que hacemos este tipo de simulacros todos los años y saben Son las s u b e s t a c i o n e s críticas, saben dónde están los consumos críticos y dónde tienen que empezar a reponer el suministro. ¿no? Por tanto, yo lo que, lo que llamaría es un mensaje de tranquilidad, de que la gente sepa: bueno, pues sí, nos hemos quedado sin luz y seguramente antes de que llegue la noche tendremos luz de nuevo. Sobre las comunidades que han solicitado el nivel 3 de emergencia, coinciden en este caso Madrid, que decíamos al principio que puede ser uno de los territorios donde、mmm, todavía no hay indicios de que se restablezca ese suministro, Extremadura y Andalucía.、Eh, Andalucía, quizás pues, por la amplitud del territorio. No lo sé, Jorge. No lo sé. Yo creo que esto tiene más que ver por, por la decisión de los propios presidentes de la CIA. Una decisión autónoma, política, ¿no? Sí,、uh -huh. de gestionar ellos la crisis o no hacerlo, ¿no?、Uh -huh. Sobre todo, imagino, por todas las consecuencias que va a haber también. De,、eh, espero, ya digo, que, espero que haya luz mucho antes del anochecer y que por tanto no haya grandes problemas, porque normalmente lo que, lo que ocurre en otros sitios donde ha habido esto, el problema empieza a haber con, con, con los pillajes y demás cuando empiezan por la noche, ¿no? Es decir, cuando empieza a haber desórdenes civiles, ¿no? Pues、eh, se está produciendo desde que se. Materializó este apagón, este cero absoluto. Se está produciendo un hecho y es que Francia ha ido poco a poco aumentando el flujo de energía hacia España、eh, y lo sigue haciendo, sigue trabajando para darnos más energía y para ayudar también en ese restablecimiento. Ahora comentamos los aspectos técnicos, pero estamos en París. Antonio Delgado, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Francia. Aquí el operador eléctrico, el operador de la red eléctrica, RTE, RTE, está intentando echar una mano a sus vecinos del sur, dicen, a España y a Portugal. ¿Cómo? Prestando electricidad,、eh, transmitiendo electricidad desde el sistema francés al sistema ibérico. A primera hora de la tarde contábamos que habían conseguido trasladar una potencia equivalente a 500 megavatios, poco después lo aumentaban a 700. El último dato que han trasladado apunta a que están trabajando para aumentar esa capacidad de préstamo hasta los 1.400 megavatios. Ese préstamo de electricidad de Francia es el que explica, en parte al menos, que、eh, los apagones estén siendo más livianos. En En el norte de España, que en el resto del país. Por otra parte, RTE, como ya hemos avanzado aquí en las emisiones en Radio Nacional, citando a un portavoz,、eh, RTE ha desmentido formalmente que、eh, haya pistas de que la causa del apagón en la península ibérica esté en Francia y, específicamente, ha desmentido la falsa información, dicen, de que、eh, el origen de ese apagón sería un incendio en Perpiñán. Eso es un, es un bulo desmentido ya formalmente por RTE. Gracias, Antonio Delgado. Bueno, este hecho, Jorge, es normal, ¿no? Francia está aportando parte de su gran caudal energético. Para ayudar también y contribuir a España. Esto forma parte de、eh, la solidaridad de europea, ¿no? Decía von der Leyen que estaba pendiente de lo que pasaba en Portugal y en nuestro país, y Francia mandando esa energía. ¿Eso、eh, contribuye a que pueda resolverse todo antes? Claro, eso es fundamental. Lo intentaba antes de y, hecho, lo, y lo ha reconocido Sánchez. Ha agradecido bueno, a Francia y a Marruecos. Bueno, lo de Marruecos tendríamos que hablarle algo y temido, porque la interconexión con Marruecos, por desgracia, no es ni mucho menos tan fiable como la de Francia. De hecho, ya, ya veremos luego lo que pasa. Fijaros, me voy a, me voy a lanzar a la piscina, pero. Anticipo creo que Marruecos habrá tenido también cero de suministro. v ¿vale? a o sea, l e O Igual que Francia no, seguro que no. Creo que Marruecos o sea, es muy probable que, que nuestro cero lo que haya impactado en Marruecos. De hecho, en los, en los simulacros de reposición nunca se contaba con la interconexión con Marruecos porque, lo, porque el operador del sistema cuenta con que Marruecos, si nosotros caemos, cae. ¿vale? Sin embargo, lo, lo contrario no ocurre. Así que la interconexión con Francia es vital para reponer el suministro. Pensar lo que digo: que esto es como una máquina gigante que gira a la misma velocidad. Entonces, si una de las patas empieza a girar a una velocidad diferente, en este caso se para, v ¿vale? a lo que ocurre es que poco a poco hay que ir incorporando a la máquina gigante para que no contamine al resto. Porque si no, lo que estaríamos haciendo, o sea, alguien ahora va a empezar seguro con los nacionalismos, va a empezar a decir que es que Francia ha sido insolidaria porque ha cortado en los Pirineos el suministro a las doce y media. No, señores, es lo que tiene que hacer. Porque si no corta, habría un problema en Francia, y después en Suiza, y después en Italia, y después en Alemania, y después en el resto. Y nos habríamos quedado en toda Europa sin l u z y Entonces, reponer el suministro de todo el sistema europeo sí que nos llevaría semanas. Ojo a lo que digo, semanas.、Uh -huh. Y por tanto, lo que ha hecho es lo que tiene que hacer técnicamente. Ahora, ¿qué ocurre? Poco a poco, ya sabemos que en Francia básicamente hay nucleares. Por tanto, lo que hacen ellos es que van subiendo de cargas nucleares muy poquito a poco, porque las nucleares van muy poquito a poco. Entonces, según van teniendo ellos más posibilidad de suministrar energía, lo que hacen es que apoyan más. Mira, yo tengo ahora mismo la situación que había a las 12.30, justo antes del apagón, en España. v a l e Había una demanda del orden de 30.000 megavatios, lo digo porque el compañero estaba hablando de que Francia estaba aportando del orden de 1.000. Bueno, no está mal. La interconexión con Francia es de 4.000, o sea, está en el 25% del total de lo que puede llegar a aportar. Pero es que ahora mismo no puede aportarnos 4.000, porque si nos aporta 4.000 y nosotros no somos capaces de garantizar nuestros 50 vueltas por segundo aquí, les tiramos a ellos. Por tanto, tiene que ir muy poquito a poco dando más y más y si más. Si no se devolvería, o sea, ¿no? s la r o c l a r o、claro, pero lo que ocurre es que a esa hora, a esa hora, a las 12 y media, había tanta energía solar en España, ¿eh? de los 30 y poco mil, ¿eh? no, no llega a 30.000, vamos a poner del orden de 30.000, había 17.000 de energía solar. ¿Vale? Nosotros lo que estábamos haciendo en ese momento es exportar energía a Francia. A esa hora, que es lo normal que ocurre en este momento, nosotros tenemos tanta energía solar ahora en primavera sobrante, pero todavía no hay, no hay, no hay un uso masivo del aire acondicionado como dentro de un mes, seguramente ya no será así. ¿eh? Que lo que ocurre es que tenemos tanta energía solar. Y, y nos sobra por todos lados que exportamos energía a Francia. O sea, o sea, que en el momento del apagón estábamos just o exportando, exportando a Francia. Qué, qué, qué paradoja, ¿no? c l a r No,、eh, ahora es lo normal. Lo normal es que a mediodía, con la energía solar que tenemos, nos sobre energía y exportamos, y por la noche sus centrales nucleares, que van a piñón fijo. ¿Eh? Cuando, cuando el consumo de energía cae por la noche es cuando importamos energía de Francia, eso es lo habitual. digamos, Luego hay excepciones, ya sabemos que los mercados son muy complejos. Esto es todo un tema económico ya, ¿eh? uh -huh. porque hay mercados, hay precios en España y en Portugal y en Francia. Y entonces lo que hay es que los operadores compramos y vendemos en esos mercados y somos los que movemos la energía. Ya no es un tema exclusivamente técnico, salvo、uh -huh. cuando hay una emergencia como ahora. Ahora separan los mercados y entonces lo que hace Francia es técnicamente está coordinada con red eléctrica y va poquito a poco dando suministro, como hemos hablado, al norte. ¿Eh? esto, Yo no tengo información t o d a v De Cataluña, pero me atrevo también a anticipar que Cataluña repondrá mucho antes que el resto, también,、eh, como está pasando en el País Vasco y en Navarra. Por lo mismo, porque tiene. Por básicamente, básicamente hay dos interconexiones grandes, efectivamente. Una es la que, la que tiene el País Vasco, v a l e y otra es la interconexión por Gerona. ¿eh? Y por tanto, lo habitual es que recuperen energía antes Cataluña y País Vasco que el resto. Lo está contando Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía en directo en Radio Nacional. Y Lourdes Maldonado con el propio Padula también. ¿Qué Está pasando en las calles ¿eh? hoy. La radio es un ejemplo y es un espejo de lo que está pasando en las calles de todo el país. Donde hemos dicho a los ciudadanos, oiga, no cojan el coche, pero claro, los ciudadanos tienen que ir a los sitios. ¿Y qué hacen? Pues utilizan de,、eh, el factor locomotriz, es decir, usan las piernas. Y aquí hay uno que acaba de llegar hace un rato usando las piernas. Nuestro productor Borja Fernández, q u é tal Borja, que tal, Borja. Muy buenas, ¿qué tal?、Eh, que estás haciendo lo que están haciendo ahora muchos ciudadanos, salir algunos de los trabajos y volver a casa. A pie, dejando los coches、eh, en el trabajo, porque saben que las calles, escuchan Radio Nacional, y saben que las calles están atestadas. ¿no? ¿Cómo, has, ¿Cómo has ido? ¿Cómo has venido? Pues mira, yo normalmente、mmm, salgo, yo vivo en Acacias, en Embajadores,、uh -huh. y normalmente cojo la línea 5 hasta Luche y a l l í cojo un bus para venir、uh -huh. aquí a p r a d o del Rey. Decir, lo que hacemos muchísimos <ríe> trabajadores de esta casa. Entonces salí de mi casa y no había, no había metro. <ríe> y he mirado los buses y estaban todos、mmm, colapsados, o sea que no podías entrar ahí. Y he dicho, pues bueno, voy a tirar a la v í c o m o iban? Esos autobuses parecían llenos, ¿no? O sea, he no, sé、si、par, no sé si paraban.、Eh, paraban todos, pero es que i b a n a estar, iba claro, sí, iban, que es verdad. Iban,、eh, o sea, igual que el metro enseguida suspendido el servicio, los autobuses funcionaban, pero claro,、sí. si tienes suerte de que, de que paren y que haya sitio.、Eh, por lo tanto, ¿qué has hecho? ¿Has venido andando? Pues sí, he bajado por Marqués de Vadillo y en Marqués de Vadillo he preguntado a un policía local y me dice:、mmm, pues no hay metro, búscate la vida. <ríe> Entonces, pues, pues lo que he hecho ha sido、mm, tirar para adelante y, y he ido hasta Luche y allí he pillado un bus. ¿Y, ¿Y, y qué, qué, qué, qué, qué sensación te has encontrado en la calle?、Eh, claro, porque nosotros es de. ¿Qué decía la gente claro, en el autobús? Porque claro, era imposible. Es. Yo también he intentado pues, venir en el autobús, pero ¿sí? al final, ya te digo, me ha recogido un, un señor. <risa> <risa> pues en el autobús he venido con una chica que también que estaban, que venía de la tele y ella trabajaba en pro un programa por la mañana. Y lo que pasa es que、eh, ella venía aquí porque estaba incomunicada y quería saber cómo iba a venir mañana. Entonces, eso, y, y aquí、mm. Eso en la movilidad y el tema de la comunicación, ¿cómo Y has llevado el tema de.? ¿Te has podido comunicar?、Eh, mm. Dependía mucho de, de las compañías. En el equipo, por lo menos, no sé, en, en Carlos, en 24、mm. horas, pero nosotros, Pepa era la centralita porque a nadie nos funcionaba el teléfono y Pepa ha llamado a mis hijos, a mi marido. Yo no había manera de comunicarme con nadie. Sí.、Mm. Yo personalmente he tenido datos móviles hasta, hasta casi las 4 de la tarde、ah, bueno. y he podido comunicarme. No me he podido llegar a comunicar con mi madre, que si me está escuchando, espero que esté bien. <risa> y, y nada, pero por el resto, bien. No he podido comunicarme con el equipo, solo con, con mi compañera Batriz. e Y. Y nada, le he dicho、claro. que estoy disponible. Bueno, que pero aquí está a l que del cañón. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Aquí al p i e del cañón utilizando las p i e r n a s Gracias, Borja. Muchas ¿eh? gracias. a o trabajar. Son las 6 y 24 minutos, 5 y 24 en Canarias. Vamos a ir pasando también por algunas de nuestras unidades territoriales. Recuerdas, Lourdes, cuando se nos cortó esa comunicación. Habíamos pasado por. Ha sido, ¿eh? Sí, eh, todo a oscuras. Todo a oscuras. Fíjate que además、eh, hemos sufrido porque era la hora prevista de la comparecencia de Sánchez, que al final.、Mm. Eh, Finalmente, por supuesto, hemos podido escuchar en directo、eh, Pedro Sánchez,、eh, que ha venido a decir que ahora mismo el objetivo es devolver la electricidad a los hogares, que no hay una causa ahora mismo, una información、eh, concluyente y que están、eh, trabajando en ello.、Mm, seguimos eh, pulsando eh, todos los aspectos、eh, que pueden interesar a los ciudadanos de, de, este, de este apagón histórico. Carlos, si te parece, vamos a, a pulsar、mm, con Celia Vidal、eh, lo que están viviendo en el Cenio. ¿Qué tal Lourdes y、Hola. Carlos?、Eh, buenas tardes. Sí, desde, desde aquí, desde las afueras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, este fuerte sonido que se escucha es el generador. Aquí dentro parece que no ha sucedido nada, precisamente por esta alternativa imprescindible.、Eh, Pilar Gil, portavoz del CENIO, que mantiene ¿verdad? encendidos、eh, los congeladores. Sí, efectivamente.、Eh, estos congeladores mantienen los congeladores y neveras que tienen tanto reactivos como muestras de pacientes,、eh, de tumores, de fluidos biológicos que podrían estropearse y quedar inservibles si se rompiera la, la cadena de frío. Y que además tenemos, en su custodia tenemos implicaciones legales. Eh, luego también están,、eh, está el animalario, donde hay、eh, seres vivos, animales de experimentación, que、eh, tenemos que mantener con un proceso de climatización para que mantener la temperatura, la humedad y la calidad del aire que se renueve. Aparte de eso, están、eh, equipamientos científicos en los que se están、eh, realizando análisis y、eh, que también incluyen los equipamientos informáticos que están corriendo、eh, permanentemente para realizar análisis、eh, informáticos. Y por fin, unos incubadores de CO2 que mantienen cultivos celulares esenciales para numerosos experimentos. ¿Y cuánta autonomía tienen estos generadores? ¿Hasta cuándo pueden aguantar? Pues mira, pueden aguantar hasta dos días, pero son、eh, generadores que funcionan con diésel y son dos días con la carga completa, pero、pues、se puede repostar en medio. Y de hecho,、uh -huh. esta mañana ya hemos hecho gestiones para、eh, que se, se vuelvan a repostar si fuera necesario. Bueno, pues aquí os dejamos con este sonido de un generador que hace que se mantenga este pequeño oasis dentro de un gran apagón que todavía no. No ha llegado a recuperar la electricidad en la ciudad de Madrid. Muchas gracias. Gracias, Celia Vidal, desde el CENIO. Qué importante, Jorge, esos sistemas alternativos ¿eh? de energía. Eh, mantenerlos activos y me imagino que en caso de que se vaya agotando, no sé, los hospitales, cómo, cómo funciona y c u á n t o autonomía tienen, pero está el ejército ahí si necesitarán más combustible para、claro. llevarlo hasta esas zonas críticas. Claro, lo normal en, en un suministro de esto es parecido a lo que os ha pasado a vosotros también, es ir reduciendo las cargas. ¿Eh? Es decir, dejar solamente lo que realmente son consumos críticos. Normalmente, los hospitales, de luego, eso está separado. O sea, los quirófanos tienen un, un suministro independiente del resto del hospital. ¿eh? Y, se, y puedes ver un hospital que tiene los pasillos apagados y, sin embargo, están operando a l g u i e n con total garantía, ¿no? porque tienen precisamente aislados los circuitos. ¿no? Esto está más que pensado y, además, también hay ensayos todos los años. ¿no? Sobre el tiempo, depende, efectivamente. Esto, el, el, cada, cada sector tiene su propia regulación. ¿eh? Del, del, de, esto no es tanto el sector eléctrico, sino cada sector. Es decir, los hospitales tienen su n Regulación, no solamente esto,、eh, esto, esto, también afecta a tanatorios, afecta a los cuarteles, de,、pues、eso, a defensa, afecta a un montón de sitios. ¿no? Cada uno de ellos, cada, cada uno de lo que llamamos los servicios esenciales, tiene sus, sus propias prácticas de,、claro. de, de, sí. de, de grupos. Estos. Vamos a dar también, si, si os parece, unos, unos datos de última hora, Lourdes, porque el ministro de Transportes, Oscar Puente, informa de que esta noche van a permanecer abiertas atención, las estaciones de Atocha, San Martín, Sanz, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza. Valladolid, Málaga, el objetivo es facilitar que las personas que tengan que coger un tren y que no tengan otra posibilidad puedan pasar la noche allí. Por tanto, Esas estaciones que son, diría yo, las más eh, concurridas. Eh, concurridas, las que más movimiento tienen de todo el país, estamos hablando de Atocha, Chamartín, Sanz, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid y Málaga, van a permanecer abiertas toda la noche. El que esté allí tenga que hacer un trayecto, claro, si no、eh, tiene otra solución, puede pasar la tiene noche. Tiene todo、ahí. el sentido,、eh, Carlos, porque ya lo avanzaban Carlos, nuestros compañeros,、eh, que claro, que hasta mañana el que tuviera un. El que tuviera un viaje hoy no va a poder hacerlo ni completarlo, por lo tanto, habrá mucha gente que se quede en tierra de nadie.、Uh -huh. Y bueno, es una tranquilidad saber que esas estaciones están abiertas.、Uh -huh. Vamos hasta Algeciras porque también、eh, la actividad en los puertos, decía Pedro Sánchez, es、eh, normal, es habitual.、Eh, t i e n e más suerte que algunos aeropuertos que sí que han tenido pues, esa situación de,、eh, de, bueno, de esos retrasos por las tripulaciones que no han sido muchas capaces de llegar hacia el propio aeropuerto. Pero estamos、eh, en Algeciras. Ahora Serrata, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí en algunos puntos de Algeciras ya se está restableciendo el suministro de luz. Por ejemplo, en la zona centro, también el Ayuntamiento de la Línea nos confirma que está volviendo a tener luz en zonas como la comisaría de policía y la avenida Gabriel Miró. Ha sido una jornada muy complicada, como en toda España. Hemos tenido algunos puntos con un tráfico muy congestionado debido a que no funcionaban los semáforos. El puerto de Algeciras ha funcionado con relativa normalidad, ya que la lectura de las tarjetas. Se ha hecho de forma manual y, por lo tanto, los ferries con dirección a Ceuta y Tánger han podido efectuar sus salidas. Tanto la estación marítima como los hospitales, como otros centros, han podido funcionar con la ayuda de generadores que les han permitido tener algo de conexión eléctrica. Y todo esto se ha unido a un temporal de levante en el que hemos tenido aviso naranja, en el que seguimos con aviso naranja y que también ha podido complicar un poco. Un poco la jornada. Alrededor de las dos de la tarde, la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras tuvo que activar el plan de autoprotección nivel uno y el comité de crisis. Por el momento, como digo, se está restableciendo la luz en algunas zonas. Todo muy puntual, todo llega a cuenta gotas y los vecinos siguen a la espera de volver a tener luz en sus casas. Lo estamos、pues、contando en directo en Radio Nacional, Radio 5, Radio Clásica, Radio 3, todas las emisoras de Radio Nacional volcadas en contarles todo lo que está ocurriendo y cómo van transcurriendo esa recuperación que va a ser, nos lo contabas Jorge,、eh... Gradual y esto va a ser la tónica, n o al menos hasta las 10, 11 de la noche, 9, 10, 11 de la noche, nos dabas ese, esa estimación y vamos a ir conociendo poco a poco cómo se va restableciendo、eh, ese suministro eléctrico, cómo ese caudal que tiene que ir poco a poco llegando hasta los enchufes se va a ir produciendo poco a poco. o ¿no? n Esto es la tónica y esto es el plan normal, esto es lo normal y lo habitual. Jorge está、Correcto. mirando de reojo una gráfica, explícanos qué estás, qué tienes sí, entre manos. Es estoy tratando de anticipar el problema. O s sea, Es a e decir, estoy viendo lo que, es, lo que estaba pasando en el sistema exactamente a las 12 y media, o sea, justo antes de la caída. ¿Y ¿Qué estaba ¿no? pasando? ¿Cuáles eran las fuentes de producción? Y bueno, es, todavía es, es muy difícil para hacerlo, pero lo que veo es que prácticamente no había, no había ninguna central hidroeléctrica produciendo. Esto es muy raro. O sea, con la cantidad de agua que hay embalsada, que exactamente a esa hora se hubieran pasado las centrales hidroeléctricas a las vamos a ver, a a las ocho y pico de la mañana, a las ocho de la mañana estaban produciendo 7.700 megavatios. Y a las 12 y media, cero. Prácticamente cero. Esto es muy raro. ¿eh? Es decir, ¿Cuál el, puede ser la causa? No lo sé, pero quiero decir, puede ser que haya alguna gran central hidroeléctrica que tuviera un problema a esa hora y hubiera disparado. No lo sé. No, es, es, ya digo que, que todavía anticipar las causas、eh, es, es que es muy aventurado porque el sistema eléctrico es muy complejo. Entonces, no, no es esto. Ahora, a, a ver, van a venir aquí. Ahora va a venir gente. Si, si el fallo es en una nuclear, van a venir los antinucleares diciendo: Veis, os lo dije que las nucleares están muy viejas. Si el fallo es en una central solar, van a decir: Veis, os dije que nos hemos pasado en renovables. Si es en una hidroeléctrica, claro, porque están desde la época de Franco y entonces nadie las ha mantenido. Hay fenómeno atmosférico, que es lo que se、sí、ha ensinado desde Portugal, que se ha hablado de、pero、fenómeno eso, atmosférico pero, extraordinario, pero,、eh, o r a r o Pero, qué, ¿qué fenómeno hay?、Si、hemos, y hemos, lo que han dicho en Portugal. Sí, pero、no、escucha. He yo. Pero hemos, hemos tenido eclipses, eclipses, que esto ahora con una producción, que es verdad que es una producción enorme de 18.000 megavatios de 30. Mil eran todos fotógrafos. Dice que es algo raro. Sí, no, pero quiero decir pero claro, que, que es que sobrevivimos los eclipses de hace poco y como si nada. O sea, de repente los eclipses, fijaros que dejan fuera del sistema el 30% de la producción durante unos minutos y el sistema resiste perfectísimamente. n o Entonces, vuelvo a lo que he dicho al principio. Señores, para que haya un apagón,、eh, un cero nacional, lo primero es que el fallo es múltiple. O sea, seguro. 100% seguro, de verdad. No puede ser una sola causa. v a l Es e decir, puede ser que ha habido una fluctuación porque de repente se han disparado los aire s acondicionados que hasta ahora nadie los había puesto y entonces ha subido mucho la temperatura en el centro de la península y todo el mundo se ha puesto de acuerdo y a la vez ha ocurrido otra cosa. Sí. Ahora, si solamente es por un tema de que sencillamente había hecho más calor de lo que venía haciendo y la gente ha puesto el aire, no. Porque eso ha pasado muchas veces y no pasa nada porque lo tenemos muy controlado. s a b Entonces, si a la vez que ha pasado eso, hemos tenido un incidente en una subestación principal y tal, pues es posible, posible que, haya, que haya ocurrido、pues、eso. Pero tiene que ser una carambola, ya digo. ¿eh? El sistema eléctrico nacional español se explota. Vuelvo a lo mismo el concepto N-1. Siempre en, en situación N-1. Lo cual quiere decir que todos los elementos están redundados. Todos. ¿Eh? Y lo cual quiere decir, por tanto, que si uno de ellos falla, automáticamente, y esto es instantáneo, es que ocurre en milisegundos. En milisegundos, el elemento de respaldo asume su función. Esto funciona así y lleva funcionando así toda la vida. Bueno, vamos a recordar, Carlos, con Jorge, esos consejos、eh, tan sencillos que nos decía de no andar、eh, encendiendo y apagando los interruptores hasta que se restablezca el suministro. Decía Pedro Sánchez en esa comparecencia un uso、eh, razonable del teléfono móvil y, y civismo, informarnos por, por los cauces que tiene. Tienen、eh, que informarse los ciudadanos, lejos de desinformaciones y de bulos. Por ejemplo, aquí en la radio pública,、eh, usar lo imprescindible: el coche. Eh, porque hay muchísimos problemas ahora mismo、eh, de tráfico. Recordamos que está suspendido el, el tráfico ferroviario y sí, la、eh, reducción del 20% de los aeropuertos. En ese sentido, el tráfico ferroviario, antes abríamos teléfonos. No sé si estamos en condiciones de volver a abrirlos. Claro,、eh, vamos a abrir los 900. 900 100, 137. 137, 137, 900, 137, 137, porque、eh, sabemos que hay una situación complicada en los trenes, porque hay personas que están atrapadas en este momento y están escuchando Radio Nacional de España. Luis Miguel Montes, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Sí, el ministro de Transportes, Oscar Puente, dice en X que la máxima prioridad en este momento es rescatar y atender a esos viajeros atrapados, que llevan horas atrapados en esos trenes, y los, le, le pone cifra a esos trenes.、Eh, están siguiendo desde el ministerio la situación muy complicada en la alta velocidad. En la línea Madrid-Sevilla hay 14 trenes, en la línea Madrid-Barcelona, 8, hay otros 2. Que unirían el trayecto que unen las ciudades de Antequera y Granada, hay otro paralizado en venta de baños y otro en pajares. O sea que hay un total. Eh, si no、eh, hago mala l cuenta, 22, 24, 25, 26 trenes、mm. que están paralizados en la、26. línea ferroviaria española y、sí, sí, sí. que, bueno, hemos visto imágenes en redes sociales de、eh, sí, sí. los viajeros、sí, abandonándolos、claro. en, en medio de la n、claro, pues、a d a vamos a seguir recabando datos sobre, sobre esos viajeros claro, porque son miles de personas l u r d s a todos o n i s Yolanda, por ejemplo, Yolanda Flores, nuestra compañera、no. directora de, de película, decía que, bueno, que, que, que, que estaban parados a la altura de Calatayud, que les ha permitido ir a por agua, ir a por comida, pero fíjate, 26、eh, trenes afectados,、mm. eso son muchos viajeros. Bueno, muchos.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 Eh, como un apagón de este tipo, porque a mí personalmente me ha sorprendido, e r decir, en positivo, me esperaba, me esperaba que, por ejemplo, el n e aeropuerto. Más caos, en los aeropuertos, más ¿no? caos, mucho más caos. Piensa, pero ¿para qué necesita electricidad el aeropuerto? Tiene que alimentar la torre de control, ¿vale? tienen que alimentar los sistemas de, de movimiento de maletas y demás, ¿vale? y lo que tienen son grandes grupos electrógenos y, muy importante, baterías. Los aeropuertos son seguramente las mayores baterías de España en este momento. Están en los aeropuertos. v a l Entonces, e ellos tienen horas de funcionamiento. Lo que pasa es que también te digo, es el 20% porque estamos, llevamos seis horas n o de apagón. 6 horas, sí, del orden de 6 horas, poco más de 6 horas. ¿no? Si llegáramos a 20, 30 horas, ya te digo yo que entonces empezaría a restringir el, el tráfico, porque entonces puede empezar a haber problemas de seguridad. O sea, el tema es que caiga la torre de control. Si la torre de control funciona, que es el, el, el núcleo principal, no hay problema. Y en los puertos pasa más o menos lo mismo. Pero ¿no? esta autonomía, por ejemplo, tú que eres un experto, que tienes una empresa dedicada a esto, esta autonomía de lo que son prácticamente los servicios básicos, yo diría, de la sociedad, los t i e n e s controlados. Es decir, En un aeropuerto saben cuánta autonomía. Autonomía tiene en el caso de un apagón de este tipo? Por supuesto que lo saben. Lo que pasa es que es lo que decían. Que、pues、me tranquiliza que regulación, mucho la p r e g u n a mí personalmente. Es regulación sectorial. ¿vale? O sea que, okay. Es decir, que, que yo no me la sé de memoria. No sé, no sé si hay. Pero ellos el, sí, claro. El, claro, pero ellos tienen que tener. Y, todos lo, y todo este tipo de suministros esenciales tienen pruebas, además de que eso funciona. Que también es muy importante. Qué bueno. ¿vale? O sea, Quiero decir, el, aquí en la casa de la radio. Esto, o sea, a ver, yo. yo Esta tarde estaba ya en la oficina y estoy, me está bañando todo el mundo. Yo, estoy, yo trabajo aquí en Pozuelo, aquí cerca. Y me he venido aquí porque he dicho: A ver, si desde algún sitio se emite, se puede emitir desde un sitio que tenga, claro, bien hecho. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Porque, esto, porque, porque esto nos, si no, l a c l a r o la idea es que、energía. mi mensaje llegara llegar a la gente, ¿no? Porque efectivamente en otros medios de comunicación, por desgracia, pues están teniendo muchos problemas para hacer llegar su mensaje a la gente, ¿no? Y, y, y he pensado. Aquí en Radio Nacional yo sé que funcionan los grupos electrógenos. ¿vale? Luego, ya sé que alguno ha fallado y luego han tenido que poner el segundo y todo lo que tú quieras, ¿no? Y habéis estado sin emitir como 20 minutos o por ahí, ¿no? Pero bueno, pero hay, pero hay un grupo electrógeno que funciona. Hay una, ¿no? hay una solución. Efectivamente. Una solución. Normalmente, fíjate que en los, en, los, en los puntos donde es crítico que no se vaya a luz ni un segundo, que es el caso del aeropuerto, porque c l a r o imagínate, nosotros aquí estamos los, sin emitir 20 minutos、claro. y yo sé que la gente se p o n e nerviosa porque os quiere escuchar、eh, to en todo momento. Pero más allá de esas crisis nerviosas no pasa nada. ¿Vale? En un aeropuerto, sí. Si un aeropuerto de repente se va a la luz, aunque sea unos segundos, justo cuando hay una aproximación de un avión, se puede ocasionar una catástrofe. Entonces, ahí hay baterías. Por eso se ponen baterías, porque las baterías hacen, hacen garantí, garantizan suministro, incluso a, aunque haya una fluctuación en el caso del grupo de electrógeno. ¿vale? Es, más, es más estable todavía que los grupos de electro. Bueno,、eh, hoy en este día de, de este apagón histórico también hay un problema de, de apagón en las telecomunicaciones. Hemos abierto nuestros teléfonos 900-137-137 en este programa especial、eh, conducido, capitaneado por、eh, Carlos Núñez. Nuestros teléfonos, por si podemos ayudar para escuchar、eh, cómo está viviendo、eh, la Ciudadanía, este apagón. Alfredo nos llama desde Asturias.、Eh, Al Alfredo, buenas tardes. Alfredo. a l f r e d o no sé si está, pero Elena sí está. Bueno, ¿eh? pues eh, luego hablaremos con Alfredo.、Eh, Elena, Elena, se cruzan también aquí las comunicaciones. Elena, cuéntanos, ¿qué nos quieres contar? Pues mira, te llamo desde Cantabria. Mi madre está conectada 24 horas al oxígeno. Y luego tiene una máquina por la noche para dormir, para poder dormir, para la apnea, una cepa. p Y luego tiene que ponerse al día c i nebulizaciones. c o n Hoy ya estaba que se moría porque llevábamos cinco horas sin luz, sin electricidad. Y estoy intentando llamar a la empresa que、sí. nos suministra el oxígeno, el nebulizador, la cepa.、Sí. Y no hay forma de comunicarme con ellos para que me, me suministren un generador o me digan dónde puedo hacerme yo con uno. Elena,、eh, a ver, se me ocurre así a bote pronto. Su, diga,、sí. eh, bueno, ¿cómo está tu madre? Y a lo mejor es motivo de, de llamar al 112 y que le den atención、eh, de urgencia. No sé cómo se encuentra mismo tu madre antes a falta. No, ya v i e n e la luz, ya v i e n e la、ah, electricidad, ya se bueno, ha puesto el oxígeno y ya se ha puesto el oxígeno. Han sido pero, unas horas de, de, de angustia, pero se ha solucionado todo. Nos alegramos muchísimo. Ya está restablecido ahí el suministro, ¿no? Está restablecido, sí,、bueno. pero si se viene otro apagón, ¿qué hago yo?、Eh, bueno, a ver, no es, no, es probable, no es probable que haya otro apagón, ¿vale? y mucho menos en el norte, porque ya digo que el norte ahora mismo está sostenido por Francia. ¿eh? Por tanto, es, tiene usted la misma garantía de suministro que tiene un, un señor que viva en París. ¿Vale? En este momento, por tanto, no, no hay, hay que pensar que es, es muy difícil. Desde luego, si se produjera, sería instantáneo, durante muy poquitos segundos, por una interconexión con el resto, con el sur.、Eh, así que yo lo que transmitiría aquí es tranquilidad. Lo que sí que diría, aprovechando este mensaje, al resto de personas dependientes de la electricidad, si viven en, en, en zonas que no sean que actualmente no tengan luz, el norte de sur, seguramente van a estar otras 4 o 5 horas sin luz. Por tanto, si necesitan eso y pueden desplazarse, ahí sí. Yo, que por ejemplo decía antes el presidente del gobierno, eviten desplazamientos. Efectivamente, esto es, esto、sí que es un desplazamiento. Cemento crítico. O sea, desplácense a los hospitales porque los hospitales sí tienen luz. ¿Vale? Entonces, en un, en un pasillo de un hospital, usted puede encontrar el suministro eléctrico para poder activar ese respirador. En su casa no, pero en el hospital sí. Así que desplácase inmediatamente, inmediatamente al hospital si puede desplazarse. Eso es ¿Vale? lo, que, lo que tienes que hacer, eh, Elena. Eh, gracias, gracias y un abrazo para ti y otro para, para tu madre. Y desde luego, un mensaje tranquilizador el de nuestro experto eh, Jorge. Eh, Aníbal, Aníbal eh, quiere hablar con nosotros.、Eh, Aníbal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos, Aníbal. Eh, nada, eh, realmente es que mi hija cogió un tren hoy de Vigo a Miranda de Ebro y conseguió hablar con ella hace un par de horas.、Eh, que estaban a tres kilómetros de un pueblo que se llama b e n d i r de Del Bierzo,、eh, pero que estaban incomunicados. Que, bueno, que el revisor r no les d e j ó b a bajar del tren, que hacían muchísimo calor, que no había agua, que al final consiguieron bajarse del tren. Eh, pero que hay gente mayor que no se puede bajar del tren y que no sabe, claro, estaba muy asustada, evidentemente, porque no sabe、um, ni cuánto tiempo van a estar、claro. allí,、eh, ni, ni esa gente mayor que le puede pasar, porque esa gente mayor no se puede bajar del tren.、Además. Aníbal, ¿qué edad tiene tu hija?、Eh, mi hija tiene 22 años. 22 años,、eh, ¿y está parada a la altura? ¿Está próxima a un、eh, núcleo urbano、eh, en ese tren entre Vigo y Miranda de Ebro?、Eh, por lo visto apareció. Eh, cerca del. De, apareció en, en el tren un señor con, con un coche diciendo que tenían un núcleo urbano unos es 3 que kilómetros andando, pero el revisor les dijo que, que no podían irse del tren y que quien se fuera, que evidentemente perdía su equipaje y que, y que, claro, yo tampoco sé qué núcleo urbano es.、Claro. Ella dice que, que, se ven, que se ven casas relativamente próximas, pero, pero claro, todo esto lo tuvo que hacer. Ella se bajó del tren para poder respirar porque por lo visto en el tren hacía muchísimo calor. Vale, Y no había agua. Y、eh, no había agua. No había, en el tren no había agua.、Eh, dice que la gente entró en pánico y que las pocas botellas de agua que había pues que, que se acabaron enseguida. Y que nadie. Nadie i n ha ido、eh, ni de protección civil ni de emergencias a llevarles agua ni comida ni absolutamente nada.、Claro. Nos lo contaba precisamente nuestro compañero y 26 trenes afectados y este es uno de ellos. 26 solo, el ministro Puente ha cifrado 26 solo de alta velocidad. Vamos a recordar que en la comparecencia de Pedro Sánchez también hemos escuchado que los trenes de media y larga distancia no van a circular en lo que queda de día, que están trabajando para ver qué ocurre, para recuperar los trenes de cercanías en las grandes ciudades y además ha añadido información complementaria el ministro. Ha dicho que las estaciones que están recibiendo a todos esos viajeros que están、sí. evacuando、eh, están llegando a varias estaciones, por ejemplo, a las estaciones de Calatayud, de Puerto Llano, de Cuenca, de Albacete y o sea. de Guadalajara, y que hasta ahí están intentando que lleguen、claro. eh, por medio de Protección Civil y Cruz Roja pues mantas, comida y todo、entendemos, aquello que necesitan. Entendemos, Aníbal, que, que esa evacuación será progresiva. Y que en algún momento llegará ese tren en el que, en el que está tu hija.、Eh, en cualquier caso, tennos informado. Te mandamos un, un abrazo muy fuerte y, y mucho ánimo para ti, para toda la familia y para, para tu hija, Aníbal. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo gracias. fuerte, 900-137, la... 137, la radio pública, la radio de todos. Es que la casuística es eh, enorme. Eh, Jorge. Yo, si me dejáis sí, dar una por recomendación、supuesto. por si acaso, porque me imagino que claro, el problema que tenía Aníbal es que no puede comunicarse con su hija porque los teléfonos no funcionan. ¿no?、Eh, pero si hay personas que están encerradas en los trenes que, nos, que están escuchando Radio Nacional, mi recomendación es muy clara: no van a tener suministro hasta al menos mañana. Por tanto, desplácense hasta el pueblo más cercano para pasar la noche. Pues esa es una información Entonces, de servicio es primordial.、Eh, es verdad que les están diciendo a algunos revisores que si abandonan el tren dejan su billete. Sí, sí. Pero、Finalmente. la recomendación ahora mismo es hacerlo. Es que es sentido común. ¿no? Porque es, una, eh, es una situación de emergencia nacional、claro. en la cual ya habrá ocasión de hablar de los billetes、claro. y de las maletas claro, y de dónde pero... están porque no es, una, no es un capricho de una persona que se baja、mm. de un medio de transporte. ¿no? Pero, Hay una situación de emergencia donde está claro, y además lo ha dicho el presidente del gobierno, es que es clarísimo. El, el, El, el suministro eléctrico a la red ferro, ferroviaria es el primer suministro del país, el más importante de todo el país, y además es、eh, el, el más inestable de todos. ¿eh? Porque un AV, e por ejemplo, un, un retraso de, de un AV e de dos minutos, de un AV, genera un cambio completo en, el, en la radiografía de consumo de todo el país. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, precisamente ahora que necesitamos esa estabilidad en el suministro eléctrico, los trenes son los últimos. ...que Se van a poner en suministro. Esto es clarísimo. Por tanto, lo que ha dicho el presidente de gobierno, no va a haber trenes de media y de larga distancia durante hoy. Seguro, 100%. Hasta mañana, seguro que no se van a poner en marcha. Por tanto, Pero o tanto... r p hay un plan ¿no? de evacuación, hemos entendido. s、sí, eh. bueno, por supuesto, el, el, a las personas que están impedidas Puente, y no pueden salir. De ahí la palabra que utilizaba Oscar Puente, ¿verdad, Luis Miguel Montes?、Eh, utilizaba la palabra, estamos rescatando a viajeros.、Claro. Eh, estamos rescatando y atendiendo a viajeros. Y de esos trenes que ha、eh, cuantificado el ministro de Transportes, está diciendo en Twitter que. Atención, que los trenes que estén en recorrido, cuando se recupere la tensión, se van a llevar a destino. Es decir, los, esos trenes de alta velocidad que estén paralizados cuando se recupere la tensión van a、eh, conducirse a destino. Es verdad que ni la media distancia ni la larga distancia, parece que el objetivo ya va a ser、eh, recuperarlos de cara a mañana. Eso、uh -huh. dice el ministro e NX. Pues seguimos pulsando la calle. Tenemos a Luis Vallés, a nuestro compañero Luis Vallés, desplazado en Valencia, donde va a hacer la cobertura de los seis meses de la DANA. Luis, te has desplazado hasta allí para eso, pero. Te has encontrado con otra emergencia y de esto saben en Valencia, de vivir sin electricidad. Hace seis meses la provincia de Valencia se quedaba sin electricidad, sin agua y algunos sin vida.、Eh, y fueron、eh, pues muchas las horas, que, días para recuperar el agua, pero la electricidad sí que se recuperó、eh, poco a poco. Pero、eh, en aquella situación era también muy complicado. ¿Dónde te encuentras? Creo que en una gasolinera, ¿no, Luis? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Lourdes. Y buenas tardes también a los oyentes de Radio Nacional de España. Pues efectivamente estamos en una gasolinera del VEDAT. Es un barrio de Torrente donde es el único barrio de momento de la ciudad y de la provincia de Valencia que sepamos hasta ahora donde hay electricidad. De hecho, estoy conectado a la luz con el Quantum porque se me había descargado totalmente. Y, y justo antes de entrar había muerto totalmente la batería. Y bueno, y como es la única gasolinera en la que hay luz. No os podéis imaginar cómo está la calle. Además, hoy es fiesta en Valencia por San Vicente Ferrer. Está todo cerrado y de lo poco que hay abiertos, es e esta gasolinera y hay una cola de coches que ocupa toda la calle. Estamos hablando de a lo mejor 200 metros de, de cola de coches, tranquilamente. Los traba las trabajadoras que están aquí que me han prestado amablemente el teléfono fijo para poder llamar a vos a Madrid y poder entrar con vosotros, porque si no, no veía forma. No dan abasto, están trabajando a destajo ahora, ahora mismo. Y bueno, como bien decías, be, eh, eh, esta mañana, pues yo he tenido la suerte de, de poder、eh, llegar con el AVE hasta la estación de Utiel Requena, porque mañana se cumplen los seis meses de esa trágica Dana, ¿no? el día 29 de octubre, ese medio año. Y bueno, pues ha sido justo llegar a Utiel, entrevistar al alcalde Ricardo Galbaldón, que escucharemos mañana. Y irse a la luz en plena entrevista. Es verdad que, como estábamos grabando, no ha habido ningún problema, pero, pero es verdad que se ha ido la luz en toda España, como, como nos han comunicado cuando yo salía de, de, de la entrevista.、Vale. Y luego, más tarde, he bajado hasta, hasta Chiva, donde tampoco había ninguna gota de luz. He podido hacer una pequeña entrada porque、eh, había mucho caos en, en la estación de Ave de Requenautiel. Y hemos contado un poquito la última hora. Y luego me he d e s p l a z a d o p a r de Porta, la zona cero de la Dana. Y esta tarde está hablando,、eh, Carlos, tú la recordarás, en Par, la madre de Joan, este niño del piano, que perdió su piano por la Dana. Y, y he vuelto a hablar con ella seis meses después, p e r d i e r o n toda la casa. Y afortunadamente la casa está ya reconstruida. Y, y en Par, esta, esta misma tarde, en una entrevista que también escucharemos mañana, me decía que todo esto que ha pasado hoy, claro, le retrotrae a, a esa situación sin luz. Eh, sin apenas suministros, n o y, y la verdad es que se, se les estaban afectados. Sobre todo me decía que sus hijos estaban muy afectados en, esta,、eh, en, este, en este día por, por, la, por, por el apagón. n o Y bueno,、eh, he ido también、eh, al centro de salud de Paiporta,、eh, todavía tenían luz por los generadores, y estaban centralizándolo todo en el Hospital General de Valencia. Estaba a la entrada, en la avenida del CID, en la entrada por el este, digamos, viniendo de Madrid. Y he podido hablar con la, con la gerente del, del Hospital de General. Eh, estaba todo funcionando, afortunadamente tenía, me ha dicho, hasta 20 horas、eh, de generadores, de luz.、Eh, si os parece, y si tenemos tiempo, eh, podemos eh, emitir la entrevista, que la tengo aquí grabada, con Goitsane Marcaida, que es la gerente del Hospital、eh, de General de Valencia. Y si os parece, la escuchamos. Cuéntame, ¿cómo son e v i s tarjetas por el apagón? Bueno, pues、eh, lo cierto es que tenemos, disponemos de herramientas、eh, que se ponen en marcha, como es el grupo electrógeno, que tiene una autonomía de cinco horas y da aporte, aporte de eléctrico a las zonas que son más、eh, críticas, como la UCI, la unidad coronaria, neonatos, paritorios, q u i r ó f a n a de urgencias, todo lo que son pacientes que necesitan ventilación. Eh, lo que sí nos hemos asegurado es que esa autonomía se alargue, por si acaso d u r a r á más la, este corte eléctrico, y hemos repuesto el combustible. Y En este momento disponemos de autonomía para 20 horas. Para 20 horas.、Uh -huh. eh, no, no les han dicho ninguna previsión de cuándo se puede arreglar esto. Estamos informando desde, por ejemplo, a Radio Nacional que a partir de las 10 de la noche podría ser, pero b u e no no tienen ustedes. Bueno, nosotros estamos un poco eh, eh... contemplando que ese es la, el, el horizonte, ¿no? diez horas nos han dicho. Estamos un poco reuniéndonos、eh, todo el grupo de la dirección y personas que están en la guardia, el responsable de la guardia y demás, y viendo cómo va evolucionando, porque esto es algo dinámico. Entonces, vamos tomando decisiones según nos va informando consellería, CICU, la policía nacional, las noticias que vamos oyendo. Entonces, es algo dinámico y contemplamos que esperamos, deseamos que a las diez de la noche p、pues, u esto e s haya ya terminado. Y de hecho, ya estamos recibiendo noticias de que pues, los próximos ya están. Ya están Con el suministro eléctrico normalizado. Establecido, ¿no?、uh -huh. ¿Les han hecho algún pueblo en especial? Bueno, el v e d a t nos han dicho.、Eh, bueno, luego también no, estamos en contacto con los gerentes de los diferentes hospitales. Ya sé que el, el Hospital de Castellón, San Juan de Alicante. O sea que ya en la proximidad están restableciéndose la electricidad, con lo cual que espero que dentro de poco ya nos toque a nosotros. ¿Y cómo, lo, cómo, cómo les ha afectado esto a, a nivel de, por ejemplo, la, los sistemas informáticos y estas cosas? A ver, los sistemas informáticos,、eh, la mayor parte de los ordenadores están conectados a enchufes que van con el grupo e l e c t r o g e n No. Entonces,、eh, es verdad que sí que hemos reducido digamos, el número de, de, de dispositivos conectados por si acaso necesitábamos ahorrar electricidad. Entonces, digamos que los、eh, ordenadores que son más críticos están en marcha. O sea, el, el sistema informático continúa funcionando siempre y cuando el grupo electrógeno esté en marcha. De manera que hemos、eh, hecho una ronda por todo el hospital informando de la situación y pidiendo que lo que no es、eh, necesario、pues、se apague y que se quede únicamente conectado. Son aquellos、eh, dispositivos y aparatos que son necesarios para el desarrollo normal de la actividad. Es decir, que normalidad podríamos decir a lo largo del día. Normalidad,、eh, por, por suerte, por suerte, hace un día estupendo y es fiesta en, en Valencia, con lo cual no hemos tenido、eh, operaciones, no han funcionado los quirófanos, no han funcionado las consultas. Si hubiera sido un día normal, pues hubiera sido peor, pero la, nos ha acompañado el que sea un, un día festivo.、Pues、doctora, muchísimas gracias por atendernos, de verdad. De nada. Bueno, pues ahí estaba pues la, la gerente del Hospital General de, de Valencia, que bueno, afortunadamente hoy es fiesta en Valencia y los quirófanos y las operaciones no se han tenido que ver afectadas,、Menos、Carlos, y, y Lourdes.、Mm. Menos mal, e h、eh, cruzamos los dedos y aún así hemos tenido suerte. Y lo, lo dicho, estamos en Elvedad, en, en, esta, en este barrio de, de Torrente, donde、eh, es, es, es el único sitio. Dime, dime, Carlos. No, no, te decía que brevemente e q u tenemos a la directora de Relaciones Institucionales de la OCU esperando. Ah, bueno,、eh, y una última, una última cosa, Carlos. Eh, eh, viniendo hacia aquí,、eh, hemos visto、eh, que el servicio de, de trenes de alta velocidad está suspendido. Hemos visto un tren, justamente, a la entrada casi casi de, de la estación Joaquín Sorolla de Valencia. Entonces, nosotros vamos a seguir recorriendo estos, estos pueblos para ver cómo se va recuperando poco a poco esa, esa normalidad de aquí en esta gasolinera ahora mismo.、Eh, hay una afluencia de gente inusual para ser un día festivo y, sobre todo, para. para, para Sobre todo para, para intentar poner gasolina, porque es la única gasolina donde, operativa en estos momentos en, en lo que es la provincia de Valencia. Así que、eh, desde aquí os dejo y nos volvemos a escuchar en breve con, espero, algún protagonista y contando mejores noticias a ver si se va poco a poco recuperando el servicio、Gracias. aquí en la comunidad. Un Gracias, abrazo, Luis, que mañana recordará, por eso、sí. está allí, esos seis meses de la DANA,、uh -huh. esos seis meses de la DANA, donde también la electricidad tuvo en ese inicio de la emergencia. Un papel también crucial con esos cortes de energía. Nos escucha en directo en 24 horas y en las tardes con Lourdes Maldonado emitiendo en s i m u l c a s t en todas las、eh, emisoras de Radio Nacional de España. Ileana Itberniceanu, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la OCU y portavoz de la OCU. ¿Cómo está Ileana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me imagino que su buzón de correo se va a llenar y, y, y va a estar a reventar en las próximas horas. Pues sí, pero. Ay, las comunicaciones hoy. Tenemos dificultades, sí.、Eh, todos son problemas. A ver. Sí, sí. í h o r a Ahora mejor, a ver si te escuchamos、eh, más nítidamente. A ver. Sí, e ¿Sí? n No, va a ser muy difícil. Va a ser complicado. No, tenemos una mala conexión, mala comunicación, malas redes. Vamos a intentar recuperar poco a poco esas redes. A partir de las 7 vamos a actualizar. Recuerden, se vuelve a reunir el Consejo de Seguridad Nacional en la Moncloa. Luis Miguel Montes, no sé si tienes algún dato más acerca de los trenes que hemos venido contando que es uno de los focos ahora mismo de,、eh, bueno, de, emergencia. de emergencia. Más allá de mantener, por supuesto,、eh, el, el flujo eléctrico en hospitales, la seguridad en las centrales. centrales Nucleares, todo lo hemos comentado, pero es que hay gente atrapada a la que están rescatando desde hace,、uh -huh. desde hace horas y que tienen ahora un destino incierto. Decíamos, la gente va a trabajar andando, pero es que la gente que está en, en, en medio de pueblos, pues,、eh, ¿dónde va a dormir? ¿Dónde va a pasar la noche? Pues tú an antes has、eh, explicado, has、eh, detallado algunas estaciones, hemos dicho las estaciones principales. Bueno, pues. Se van a añadir más. El ministro asegura que van a abrir también durante la noche las estaciones de Pamplona, de Camp de Tarragona, de Tudela, de Santiago de Compostela, de Zamora y de León. Y que todavía están pendientes de confirmar que abrirán también las de Ourense y Salamanca. Y a todas se van a ir evacuando esos、eh, viajeros. Alrededor de unos 35.000、eh, viajeros afectados por esos、eh, trenes retenidos, esas retenciones. Así que, bueno, según、eh, vaya ampliando esa información el ministro de Transportes, que yo creo que es el ministro que hoy está más、eh, encima para un poco solucionar la situación de los transportes, que es donde hay más caos, pues、eh, se la iremos contando aquí、creo、en la radio pública. Que, man, Carlos,、eh, a punto de llegar a las 7. Jorge, vamos a actualizar a nuestros oyentes esa información de servicio público que, que nos ha s ido aportando a esta hora. Ya lo decía el presidente del Gobierno、eh, sobre las causas. No hay una información concluyente. El objetivo es devolver la electricidad a todos los hogares que, que no la tienen, pero vamos. A, a recordar las claves ahora mismo, Jorge? Bueno, las claves es que sabemos que ha sido un incidente múltiple, que la causa no va a ser una sola, eso seguro. Que además, esto al, al extenderse ha tenido que fallar también el sistema de protecciones, o sea que es un incidente de origen múltiple después del sistema de protecciones y que lo que estamos、eh, observando es lo que es habitual y lo que está previsto. Es decir, España tiene un plan de recuperación desde un cero, que lo que hace es que primero、eh, alimenta unas centrales hidroeléctricas, que son las primeras que han entrado en funcionamiento. A su vez, desde el norte de Francia, Francia va apoyando poco a poco esos suministros. A mí me gustaría saber, me imagino que tenéis unidades. Eh, Radio Nacional en, en Barcelona, saber、sí. cómo va Barcelona, porque es un gran indicador de cómo va el avance de la restitución de suministro. n o、mm. eh, Bien, pues esto hemos visto ya noticias d e País Vasco, incluso de Cantabria, de Asturias, es decir, donde ya empieza a haber luz por el norte, no solamente en la interconexión que es por el País Vasco, sino también La Rioja, Navarra, Asturias, es decir, tenemos gran parte ya de la zona norte recuperada y en la zona sur también, nos decía ahora el compañero, en Valencia, en un pueblo de Valencia. ¿Por qué ya empieza a haber también pueblo? s muy fácil, porque las segundas centrales después de las hidroeléctricas son las de. gas. Una central de gas por sí sola es capaz de alimentar del orden de 400.000 hogares. v a l e Por tanto, si uno vive relativamente cerca de un ciclo combinado, que es como se llaman técnicamente las centrales de gas,、pues、puede s p u e tener suministro suficiente para 400.000 hogares. n o Entonces, poco a poco, poco a poco, esas son las c e n t r a l e s que se van restableciendo. Ya digo, lo más probable es que en torno a las 9, a las 10 de la noche, la mayor parte de la población tenga suministro eléctrico. Lo estamos contando en directo en Radio Nacional de España, Radio 5, Radio Clásica, Radio 3, simultáneamente contando todo lo que está pasando minuto a minuto actualizado. Realizamos En unos segundos en la radio pública, no se vayan.